What? <laughs> What? todos buenas tardes estamos aquí en la librería la rueda en el centro histórico de guadalajara eh, en el programa de historia y más y bueno de inicio antes de que se me olvide como siempre <risa> eh, les voy a proporcionar el número de whatsapp por medio del cual pueden enviarnos por ahí un saludín un regañín nada más no sean gachos, de repente, pues como que hace falta una cervecita o algo así fuerte ¿verdad? para aligerar las ideas, pero bueno, le vamos dando, eh, se los digo, el número es 3 veces 3 9 seis, nueve, ocho, cinco, siete, nueve, y bueno, nuestra secretaria, que tampoco ahora vino porque no le hemos contratado, <risa> Aún, aún, aún. Este, tampoco. No les puede responder, pero pues nosotros les respondemos, ¿sale? Órale. Ahora vamos a pasar a la sección de avisos de ocasión clasificados, órale. <risa> y el primero es una fe de ratas, que bueno, yo tuve que pagar el porte porque yo fui el que cometió el error. Y es una fe de ratas que se refiere a que el maestro Sergio Funk, en el programa pasado... Me pidió por WhatsApp que le enviaba una atenta felicitación a Carlos en producción por su cumpleaños. Y hasta ahorita lo estoy haciendo. <risa> pero bueno, ya está cumplido ese transcurso. ¿no? Llega... Sí, tar tarde, pero sin sueño. Igual le llegaron otras este, felicitaciones, ¿verdad? Que sí, sí les hicimos eh, eh, de conocimiento, ¿no? Y el, el otro aviso de ocasión que tenemos... Eh, ese, ese porte es pagado también por mí Ya me agarraron de su puerquito y, y se refiere a que el día de hoy le envío una felicitación a mi esposa Por motivo de su cumpleaños Muchas felicidades Sí, Carlos, gracias este Hoy cumpleaños eh, Comí así de carrerina ahí en casa uh -huh. Un chamorrín que estaba muy, muy a toda madre Mucho calor Claro Y bueno, nos venimos para acá, man no había más. Y bueno, ante la ausencia de mis compañeros Juan Pablo y Marcela, eh, que quería que estuvieran presentes para que se enteraran que tenemos un nuevo integrante, está con nosotros, nuestro amigo Carlos. Le doy la bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Enrique, por la invitación. Y bueno, pues este él estará con nosotros en los programas también su opinión este, pues es importante, ¿no? como lo comentábamos hace rato, Carlos yo creo que todas las opiniones sean en favor, o en contra o neutrales eh, en todos los temas son importantes y aquí en Historia y Más no tenemos ningún tema aborrecido Sí, por eso se llama Historia y Más uh -huh. de repente tenemos invitados como te has dado cuenta se tocan temas diversos Eh, mis compañeros ellos tienen sus sus preferencias y especialidades en ciertas áreas claro. eh, Yo soy el que debo plastilina de kinder <risa> Pero ya me voy a poner al corriente <risa> Y mi tema central casi siempre es la historia de México yeah. Y bueno, eh, por motivo de que hoy teníamos un invitado Que el día de ayer Perdón, eh, me hizo saber ya Medio tardecito va, que no iba a poder asistir por motivo de una reunión de trabajo. Eh, tuvimos que meterlo así que de emergencia, ¿no? Ante la ausencia de un tema. Eh, hoy vamos a darle continuidad a mi anterior programa, donde me tocó exponer. Y expusimos eh, la vez anterior los juicios de Maximiliano. O sea, únicamente de cuando los toman Querétaro los liberales los pasan a un juicio y todo lo que se desarrolló ahí que es un entripado medio largo ¿no? uh -huh. y ahora pues vamos a tomar otro que es más largo todavía <risa> <risa> que es el tema de Maximiliano ya ahora sí que en lo personal ¿no? ah ok pues es el más bueno ¿no? Es como yo creo que más. como todos los temas Carlos este tienen sus Ahora sí que sus aristas, ¿no? Uh -huh. eh, yo les he comentado a, a mis compañeros, eh, nosotros generalmente eh, vemos la historia de México de bulto, ¿no? Uh -huh. Es decir, la idea que nos dejan algún libro que leímos por ahí. Pero atrás de eso eh, hay toda una historia, ¿no? En cualquier punto. Y eso lo podemos trasladar a cualquier tema histórico. Sí, claro. Porque generalmente nos quedamos con una idea y ahí nos estacionamos y como que no queremos avanzar un poquito o no queremos investigar un poquito porque en, en tiempos pasados pues era un rollote porque tenías que ir a buscar los libros porque tenías que tener feria claro sí y entonces eh, eh, era un costo no y ahora es tan fácil que en el mismo internet bueno podemos encontrar mucha información El único problema es saber dónde buscarla, claro, porque claro. el internet, así como tiene información buena, pues también tiene sus ridiculencias. Su, su, sus <risa> mentiras y, y sobre todo históricas, ¿no? Sí, claro, claro, sobre o sea, todo históricas. Yo cada vez que me meto ese terreno con manche del Facebook, en las páginas donde a mí me suben, porque yo pues no sé para empezar ni cómo hacerlo, ¿no? Uh -huh. Este, me aviento cada bronca, ¿no? <risa> porque sale cada cabrón, hay que que este eh, Juárez era un traidor, uh -huh. y ahorita estaba hace rato ahí contestándole a una persona que me dice que aparte de que era Zacatón, eh, Zacate uh -huh. Crecido, uh -huh. que nada más estaba en Paso del Norte esperando el momento para brincarse, irse y dejar, y ya había hipotecado allá con los gringos <risa> este, todo el territorio nacional, bueno, y no sé vale. dónde chingados le yo, le digo bueno a ver, Está ocupado el territorio por las tropas francesas. Sí, casi todo, no todo. Sí. No se acercaban a paso del norte porque está eh, la frontera con Estados Unidos y ellos tampoco querían un conflicto con los norteamericanos. Claro. Que estaban en su guerra civil. Sí, claro. Entonces. Le digo, ¿y dónde se le ocurre a usted que pudiera a, a, habitar eh, eh, Juárez y su gabinete en ese momento? ¿En el castillo de Chapultepec? Dónde no, chica? pero además, ¿sabes? Ahorita ahorita que lo, estás, que lo estás mencionando y que lo estás reflexionando, también hay algo que nos cuesta trabajo, que es entender los contextos históricos. Es correcto. Y eso es bien importante, ¿no? O sea, porque hay gente que dice, desde su hoy, desde, su, desde el presente... Quieres revisar la historia, ¿no? No se puede Y entonces, bueno, pues no se puede Para empezar, imagínate que nos movíamos en carretas Para empezar Para empezar, ¿no? No había comunicación Que, que por supuesto no había comunicación Que por supuesto no había forma de viajar rápido Por supuesto los territorios no tenían el tamaño que tienen ahora La mayoría de personas no, no sabían leer y escribir Claro, ¿no? Entonces, bueno, <risa> todos esos detallitos que parecen nimiedades En un contexto general histórico Bueno, pues nos llevan a una gran diferencia Que uno hubiera dicho, no, pues tenía miedo de estar ahí. Claro, porque ¿cuánto le iba a tomar a Juárez salir de la Ciudad de México para escapar? O sea, claro. ¿cuántos días, un mes le iba a tratar de llegar a la frontera? No, y si lo capturan, pues acaba la República. Claro, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, pues si ya veías el, el zarpazo venir, pues ya te ibas acercando a la puerta claro. de salida, ¿no? Hay que empezar a huir. Cuatro años estuvo Juárez eh, con la República errante, ¿no? Claro. Bueno, aquí llegó nuestra compañera Marcela y vamos a regresar un poquito el sí, programa sí. porque quiero que esté, eh, digo ya que, perdón, sí, contexto, ya que está usted presente. Ay, ay, ay. Bueno, pero aquí los accidentes son el pan de cada día. Pero, pero es para, pero es para, este, para no aburrirnos, la, para no aburrirnos, sí, sí, sí, aligerar la carga. Perdón, perdón, ya estoy aquí. Bienvenido, No, no se Carlos. preocupe. Eso es lo que es, iba a anunciar. Sí. Tenemos a Carlos, nuestro sí, nuevo compañero. Nuestro nuevo, nuestro nuevo integrante. Sí, pues, hombre, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo ve, Marcela? Me parece muy bien, me parece muy, muy bien. Muchas felicidades, Carlos, qué bueno que aceptaste. Gracias, gracias. Estar con nosotros en esta nueva etapa de Historia Más. Órale. <risa> ya Ay, ya sí. tenemos como mil etapas. Ay, gracias, don Enrique. Y, y no hemos concluido ni y no está todas están abiertas. Lo, está, lo están dejando para los historiadores que vengan, sí, este, que, concluyan que, esa. que concluyan. Sí, pues tenemos que dejarles algo también. No. ¿no? Este se me complicó. No, se eh, no hay, yo no sé qué pasa en Guadalajara con el transporte público. A ver, cabrón cinco y minutos esperando al, algo, ya sea taxi o camión que me aventara hasta acá y nada. No, no, pues es. Está terrible esto, pero bueno, ya ya estoy aquí. Es la ciudad sí así es ese es el, el precio de la fama no así pues bueno ya ya este lo saludé y ahora vamos a la sección de lo Pre cotidiano con Marcela porque se avienta su sección qué Marcela cómo está buenas tardes a ver vamos este pues de novedades Riquel. tenemos por ahí aparte del transporte público aparte del transporte lo, nos público ya nos tiene y hasta, sí, horrible sí, ya. horrible ya no se puede transitar en Guadalajara no no se puede bueno pues que el 3 de mayo El hospital civil cumplió 228 años de funciones, wow. en funciones, 100, sí, en funciones, este, bueno, tuvimos la visita del gobernador, del rector de la universidad y de todos los altos mandos de aquí, secretaria de Cultura y demás para... Eh, Eh, homenajear la obra de Fray Antonio Alcalde Porque bueno, cabe mencionar que no era homenaje a Fray Antonio Alcalde Fray Antonio Más Alcalde los... había muerto dos años antes de que el hospital entrara en función Ah, no, todavía no en, entrara en función Ajá, es este, pero bueno, se nombra al hospital como patrimonio eh, cultural del estado Claro, no hay jeringas, no hay guantes, no hay nada, pero pues... Pero, no hay puertas del baño, ay, pero, no hay pero, del Pero baño. eso es lo de menos. Me van a correr. Hombre. No importa, me voy a jubilar. Y enfermos, y enfermos sí hay. Oiga, una pregunta. Y tampoco hay enfermos. Este, tampoco hay enfermos? Sí, sí hay. Pues lo de siempre va uno a la consulta y está lleno. Y, y no hay citas para rayos X, no hay cita para tal estudio porque no sirve el aparato. ¿Y no se hay debe? cita. Pues es lo que yo quisiera saber ah, a qué bueno. se debe. Me dimos a la pregunta buena. Bueno, yo, yo quiero suponer, yo quiero suponer que porque la población ha crecido tanto y el y el índice de vida sí, ha aumentado claro, sí, que ya ser. los hospitales son insuficientes, son insuficientes entonces ¿verdad? yo y si no digo que hay que porque no hay esto no hay el otro no seamos serios y sí, este claro. y, y, y obviamente nosotros lo hemos visto que la calidad de vida Eh, has, ha mejorado en algunos aspectos. Los años han aumentado antes. La, el, el, el, sí, la más la sí, se, la Antes longevidad. era uh -huh. 60, 70 años. Sí. Y ahora no. Ahora ya hay mucha medicina preventiva. Ya somos más longevos. Somos sí. más longevos. Entonces, pues eso es lo que ha sucedido: que ha aumentado la población, los años de vida y los hospitales ya son insuficientes. Pero, pues, eso es lo que tengo más. Más cerca, más fresco. Bueno, yo ahorita me acabo de acordar de algo que también es fresco. ¿ver? A ver. Un mojito. Mire. Ah, no, el, mojito. el 5 de mayo es la batalla de Puebla. Sí. Uh -huh. sí. Y hoy 6 de mayo es cumpleaños de mi esposa y comí con ella el día de hoy. como ah, la. Uh -huh. Muy bien. Uh -huh. Muy Ayer bien. fue cumpleaños de Carlos Marx y, yo de, hoy, y hoy de Sigmund Freud. Ah, y, claro, sí de Freud. Y, sí, ¿y es sí, ese sí. cabrón. <risa> oh. Y también ¿Vale, apenas el, el, el 3 también acaba de ser cumpleaños de Carlos monsiváis también. De Carlos monsiváis Ah, ciertamente sí, sí lo sí, vi. Sí. Sí. sí, hay muchos tauros. Sí, sí, este sí. De, de monsiváis ¿no? de, sí. de monsiváis y, órale. y este, el ayer de Carlos, de Karl, Karl Marx, que es lo correcto. Uh -huh. y, y hoy de Sigmund Freud. Freud, órale. Sí. <risa> No, sí. pues ese, ese, Freud es, es sí. ese Freud es un tipazo. Ese Freud es un tipazo. Es un tipazo, pero le voy más a Carl Jung. <risa> y hablaremos ah, bueno, de psicoanálisis. Bueno, pues es, <risa> bueno, ya bueno, tuvimos, pues es que tampoco, acosar, tampoco ya, ya era. Tuvimos un programa de historia y psicoanálisis, ¿se acuerda? Sí, sí tuvimos un programa de sí, historia muy y psicoanálisis. Padre, muy sí, muy padre. Estuvo muy padre. Sí, estuvo muy, muy padre. Muy sí, bien. Bien. Este, pero bueno, eso, eso es lo que ha acontecido en estos días. Vamos, Muy bien. Qué bueno, Marce, gracias. Eh, vamos a entrar en, en el temario porque como usted sabe, Marcela, como Carlos sabe, nuestro invitado nos hizo el favor de no venir. Bueno, se avisó. No, es que claro. dijo, es que dijo, se va a poner tan bueno acá la conversación que ¿para qué voy? ¿Para qué voy? ¿Pa qué voy? Voy, no a echar, voy, voy a echar a perder el programa. Órale, entonces tenemos este, un tema emergente, la verdad no está completo porque apenas estaba en estudio, pero bueno, con los comentarios de ustedes… Con sus apuntes, ah, pues con es muy sus... interesante, yo creo que podemos lograr salir del paso, ¿no? Uh -huh. Y el tema es Maximiliano, eh, la vez anterior fue los juicios de Maximiliano, Miramón y Mejía. A partir de su captura, eh, los liberales toman la ciudad de Querétaro, los enjuician y viene el fusilamiento. Bien, ahora vamos a ver el tema de Maximiliano en otro contexto. El hombre, el príncipe, porque primero fue príncipe, ¿verdad? Y luego el luego, emperador de México. Y luego fue princeso. Este. Ajá, bueno, es... eso lo vamos a ver en el. Cuando. Eh, bueno. Hombre o mujer, ¿debemos de ver? <risa> no, no, no hay que respetar mucho la figura, pues, del emperador. Te vamos a acusar, ¿eh? Me van, sí, ya sé que me van a juzgar porque eh, <risa> dentro de todo yo sí soy, este, y soy imperialista <risa> de closet, <risa> sí, pero <risa> solamente de Maximiliano. Ah, sí, y si sí, yo lo más, sí, más del de los ojos azules, lo más de los ojos azules, pero como de, como el de los ojos el, bonitos sí, por bonito. No, pero yo siento <risa> que la historia no le ha he hecho justicia. Este, ya, ya lo hemos dicho en la no, pues, historia, en la historia Dios. no hay justicia. Bendito <risa> no, sea Dios que, no. que no le ha he hecho justicia. ¿Verdad verdad, verdad que, no es que en la historia no hay justicia? <risa> no, no, no, no, no, La historia es lo que ocurrió. ¿Quién ahí? te dijo? ¿Quién te dijo? Quiera, <risa> <risa> ¿Quién te dijo que la historia <risa> era justa? <risa> Jamás. Bueno, ni la ley siquiera es justa. No, no, no. no es justa ni tampoco juzga Ni siquiera la ley Ajá. es justa, ¿no? Si no, vamos no, a bueno, esas. Pues no. Mmm, no siempre. Eh, eh, lo que se dicta en un juzgado es lo justo porque no yo, podemos llegar claro a, al por, fondo supuesto, de ese tema, por ¿no? supuesto yo el otro día veía un programa de sobre Maximiliano de la UNAM no recuerdo cómo se llama el programa es un programa periódico que, que con right. diferentes temas sí, veía un, y había una, un pedacito sobre sobre este tema que hacía el análisis y decía bueno es que era un tipo inteligente pero no era brillante, pero además había otras cosas que le apasionaban. O sea, no intentando justificarlo, pero sí de alguna manera explicando que este contexto de que, bueno, él quería ser, estaba clavado en la biología y en estas cosas, este... Cazaba mariposas. Eh, cazaba mariposas y no todo esto, que era lo que le apasionaba de alguna sí, claro. manera y le llamaba la atención y pues así es como conoce a esta a su a su esposa, ¿no? A Carlota, ¿no? En ese contexto, ¿no? Y entonces pues es de algún modo obligado entre comillas a asumir los cargos políticos por este asunto de la nobleza y este, todo es este, todo este absurdo ¿no? entonces bueno eso de entrada ya te debe como dice Marcela ya te debe de, de, de sonar a injusto ¿no? o sea uh -huh. pues porque él no tenía, no, no sabía de más hombre o sea en ese contexto también era muy joven, pues cuántos años tendría cuando, cuando, cuando llegó aquí a México, México? 32 y algo así Sí, no es que menos, ¿no? ¿no? No es que menos y venía prácticamente no, murió engañado. De, murió de sí, 30, claro, sí. además venía engañado. Venía, venía engañado. No, o sea, fue ver, una tiempo, especie sí. de víctima, ¿no? Pero estamos adelantando. <risa> se hizo la víctima. Sí, Ahorita claro, vamos a claro. De eso, sale. Venga, venga, venga. Y, Donde y, es que se... Y no, y no. se no, lo se que nos... pasa es que se lo ven. Sí. O sea, va, va, va, va. Pero uno va. se apasiona. Sí, sí, sí. Porque, porque si no, entonces ya sí. nos salimos del contexto ya no podemos. Sí. Vamos empezando por los generales. El principio de Maximiliano. Voy a darle lectura porque mi capacidad este, eh, mental no me da para almacenar tantos datos Ya mi chip ya, pelo Fernando Maximiliano José María de Asburgo Lorena uh -huh. En alemán, bueno yo no hablo alemán, eso lo vamos a brincar Él nace el 6 de julio de 1832 en Viena Y muere en Querétaro el 19 de junio de 1867 uh -huh. Fue un noble político y, mili y militar austriaco-mexicano. Así, así, así se le considera. Sí. ¿no? Nació con el título de archiduque de Austria, como Fernando Maximiliano de Austria. Sin embargo, renunció a dicho título para ser emperador de México. Desde ahí empezamos. Ah, desde ahí empezó la, la bronca. La Yo bronca. creo que fue antes, ahorita sí, lo sí, vamos a sí. ver. ¿eh? Bajo el nombre de Maximiliano I. Su reinado fue el único del segundo imperio mexicano paralelo al gobierno encabezado por Benito Juárez, además dentro de la historiografía mexicana es conocido como Maximiliano de Azburgo. Eso fue una dualidad así más o menos como lo de Marta sí, Sagún y Fox de lo que tú estabas sí. más... <risa> más o menos de lo que tú más o menos nos estabas diciendo Carlos. Sí, esa comparación estuvo a toda madre órale fue hermano menor del emperador de Austria Francisco José uh -huh. I El, que era el Chido en realidad. Él era el, sí, el FN. Era, sí. Y en 1857 se casó con la princesa Carlota de Bélgica, es Carlota Malia, uh -huh. ya lo habíamos dicho. El mismo sí. año en que se le nombró virrey del reino de Lombardía Veneto, esto uh -huh. en Italia. Creo yo que para empezar a partir con esos temas políticos que tú bien los mencionabas, este es el inicio de Maximiliano como gobernante. Sí. Fue un experimento que se hace por los imperios y es en Italia, eh, como los mismos pobladores de esa región, entre ellos Garibaldi, que eran más liberales que uh -huh. el imperio liberal de ellos, pues no estuvieron de acuerdo y tiene que renunciar. Aquí lo vamos a ver. Adquirido por Austria en el Congreso de Viena, esto lo hicieron ahí, y dos años después el reino se rebeló contra la Casa de Asburgo, Así es. Su política a los italianos pues no les pareció, ¿verdad? Y esto le obligó a dimitir el 10 de abril de 1859. Esa fue la primera ocasión en que Maximiliano eh, toma las riendas de un gobierno. Uh -huh. Bien, él no podía gobernar o no podía ser emperador en Austria por motivo de su hermano. Él era el hermano menor de... De Francisco José Había un conflicto de intereses, digamos, ¿no? Más no, o menos No, un conflicto de vida Porque él llegó tarde a la película exacto, exacto Ahí no tiene nada que ver su hermano Bueno, pues él llegó primero, pues él es el emperador uh -huh. Bien, esos títulos y esos eh, reinos se heredan Maximiliano, si hubiera fallecido eh, su hermano Él hubiera asumido El cargo. El cargo de emperador. Uh -huh. Pero resultó muy longevo este cuarto. <risa> <risa> es Bien primera. sanote. <risa> Salió muy sano este cabrón. Entonces, desde allí empieza el problema para él, ¿sí? Porque no tenía, aunque era, eh, eh, pudiera haber sido eh, el monarca en otro, en otro imperio, uh -huh. vamos, él era heredero por el linaje que tenían a tres, cuatro o cinco eh, eh, reinos en Europa, uh -huh, uh -huh. pero pues eh, le salieron muy longevos todos los cabrones y, y no, nomás tenía no Y nomás no veía para cuándo. No, no <risa> pa y resulta que el rey Leopoldo I de Bélgica, su única hija, Carlota Amalia, se casa con con Maximiliano, Precisamente buscándoles un acomodo. Que sí, se que, que, que, que también ahí hay que decir que Apolito también le arrastraba el colmillo hasta el tobillo, ¿no? Pues es que era el ah, reinante, o rico sea, en ese también ¿no? si sí, también este. Sí, eh, bueno, es que la, las de ajedrez, casas. ¿no? Sí, las casas reinantes eh, juegan es, es, es, es ese papel, ¿no? O sea, mi hija se casa con fulano y con vistas a querer uh -huh, este uh -huh. imperio, ¿no? De hecho claro. a Maximiliano. Se le da una dote, el, el rey sí. de le da una dote, y no era cualquier cosa. No, no, pues no. Tres millones de francos, algo así, que era una la nota. ¿Por qué? ¿Por qué Maximiliano <coughs> acepta casarse con Carlota? Primero porque se dice que estaba medio en quiebra, ¿verdad? Uh -huh. y, y estaba medio en quiebra porque construyó en Miramar su castillo. Bien bonito le quedó. Bien bonito. Uh -huh. Pero, pues sin reino. Que por cierto, ahí es en el único lugar en donde hay una estatua de Maximiliano, ¿no? Sí, pero en, en, en, en Viena también hay una. Ah. Yo tenía entendido que en la casa que había construido, ya tiempo después, obviamente, para rendirle homenaje, le hicieron una, una sí. estatua que está volteando justamente hacia la vista Hasta que hacia tenía. El mar, ¿no? el, ajá, hacia el sí. mar. ¿no? Y es un castillo muy bonito. sí. sí ciertamente. Sí. Cuando viene a México queriendo. Intenta y. El castillo de Chapultepec se Bueno, que también le quedó bonito, pues, hay que, hay que, hay que aceptarlo. No, no, no, muy bonito, <risa> muy bonito, no, no, no, la verdad, este. Hay que, hay que um, entender, pues, que él era de una casa imperial, uh -huh. sí. Era una persona que tenía instrucción militar, sí. Que fue contraalmirante de la marina, sí. De su país, de Austria, tenía el grado de contraalmirante. Hablaba cualquier cantidad de idiomas, como Carlota, sí gente muy educada, muy preparada, eh, siete, ocho idiomas, aparte ya hablaba español, tuvo que hablar español sí, para sí, venir sí. para Así acá, es. estudiaba náhuatl, igual que Carlota, sí. mm, con vistas a que, bueno, pues acercarse a la población. Esa era una de las características también que decían por ahí, no, <coughs> ¿No? que ya estando acá, Este, tenía cercanía, o sea, se acercaba a platicar pues con los nativos, con los indígenas, ¿no? E, e intentaba es que hablar pueblo. el idioma. Sí. Puede eh, ser, más, fíjate, más, puede sí, ser, sí. Ma, ma, digo, es, esa palabra <coughs> se usa mucho hoy, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que él era humanista. Sí. Sí, o sea, es, lo, es como yo lo defino. ¿Por qué? Porque buscaba una cercanía. No era el emperador que está en su trono. Claro. Y, Y con todo el protocolo y todas las formalidades claro. y no volteé ni a verme. ¿cómo? O más bien no solamente. no Porque era, era mmm, de otra generación sí, vamos, ¿no? sí. Hay que acordarnos que en ese momento en Europa las casas reinantes estaban en decadencia. Sí. Sí. La vieja escuela pues estaba con Leopoldo y estaba con, el, su, con su mamá. claro eh, Sofía... Claro. Ay ¿cómo se llamaba? Su Sof eh, Sofía de Baviera. Sí. Era la madre de... De, de Maximiliano. Maximiliano. Y bueno, hay una situación ahí media complicada <coughs> con los Bonaparte. Ah, claro, y, y con, esa es la otra y parte. Con Sofía. También. Es, es algo que se platica ahora sí que así muy escondido, ¿no? Se dice que Maximiliano de alguna manera era nieto de Napoleón Bonaparte, uh -huh, uh -huh. el, el uh -huh. corso. Y eso a Napoleón no le caía absolutamente no nada, le caía o nada sea, o sea, No le caía nada Napoleón III. Es, es, todo el mundo piensa así como que, ay, ¿y por qué no le hizo el paro? No, era todo lo contrario. La onda era había que alejarlo, chingárselo. Sí, sí, había que chingárselo, sí. Había, había que alejarlo. Sí, Entonces, sí. poco a poco como que se va tejiendo pues algo uh -huh. alrededor de él que él no alcanza a ver. Uh -huh. Lo que sí creo yo que sí alcanzó a ver, pues fue el proyecto que le presentaron en el tratado de Miramar. Uh -huh. Porque ahí Napoleón III le dicta las condiciones <risa> sí. para que seas el emperador en México. Sí, pues y, de algún modo Napoleón también con el colmillo, que también le arrastraba igual hasta el tobillo, este, pues también ¿Y va el, previendo, ¿no? Sí, o sea, como decimos por acá en el villar, nosotros levantes van la camita, ¿no? <risa> Exacto, o sea, sí. Tú le vas haciendo el, el, el, el juego para que, pum, ya cayó y pelas, ¿no? Ya cuando te diste uh -huh. cuenta, ya estás bien embroncado, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Bueno. Este, Maximiliano, aparte, pues, de, de ser una persona muy instruida, que sí lo era, que era de una casa reinante, con una tradición de, no sé, parece tiempo, 50, 80 años. Sí. Sí. Eh, obviamente que tenía que observar las formas también. Entonces, antes de la, de la la eh, del desgobierno que tuvo en... En, en Italia, al no, no poder acceder al trono de, de, de, de Viena, de Austria, y como era contraalmirante, pues tenía su barco y se puso a navegar por Mijo, el mundo. vamos ¿qué estamos haciendo aquí? Este, yo digo que era como, como, un, este, como un junior, ¿verdad? Claro, digo, claro, exactamente. La lana, exactamente Era el, el preferido de su mamá. Tenía los medios y tenía, tenía los medios. el consentimiento. Entonces es, es, le da por venir a Brasil a visitar a, a, a sus parientes Porque en ese momento eh, Brasil era un reino de Portugal uh -huh. ¿Sí? Ahí se enamora de esta chica, la princesa Amalia de Braganza Él todavía era muy joven, tenía toda la vida por delante <risa> Y resulta que, sorpresa porque Amalia de Braganza fallece exacto, y no hay boda, Y Ahí no hay de piña, no uh -huh. hay de piña, uh -huh. bien, entonces eh, dado la situación pues este hombre se da pues, a la dolce vita, ¿no? qué mala suerte no, qué hubiera pasado si se queda en brasil, pues seguramente hubiera eh, tenido el reino, ¿va? Sí, bueno que digo qué mala suerte había... para él, para los brasileños quién sabe si, de, de hecho <coughs> después de el imperio de méxico el que sobrevivió en américa pues uh -huh. el último imperio en, en, en América fue en Brasil. De Brasil. el portugués el portugués pues sí, entonces sí. bueno el destino como que también le fue le fue jugando por ahí una bromita no uh -huh. no pudo casarse con esta chica regresa a Europa se pone a construir su castillo resulta que de repente pues se da cuenta que como todo junior pues la mamá le dice ya no hay lana ahora a ver qué vas a hacer, <risa> es la palabra de las que vas a hacer cabrón, a ver vele pensando, vele ¿eh? pensando, <risa> y en eso se le presenta pues la onda de Carlota Amalia que también andaba en búsqueda, ella había sido educada para gobernar, gran diferencia, que esa fue la gran diferencia entre los dos, porque Carlota eh, tenía una visión De imperio, de Estado. Política, pues, claro. Política. Sí, él claro. no era político. No, para nada. Él no era político. Él, él este, eh, tenía otras, eh, eh, vamos, eh, otras diversiones. Uh -huh. Intereses. Uh -huh. Y otro interés. Entonces, eh, dado a que se empieza a dar a, a la dulce vida por allá, por Portugal, digo, perdón, por Brasil, adquiere una enfermedad venerea, Mm, ya me imagino. Ay, no, yo no quiero no, ni pensar. De, yo pero, no quiero ni pensar. Pero fue de esas leves. Esas que se te... No, pero <risa> en que aquellos se años... Y... Sí, pero no había antibióticos para <risa> contrarrestar una enfermedad venerea y se moría la gente. Sí, sí, sí, es? ya me imagino. porque No, no, ya se me estoy mareando, ya me estoy mareando. <risa> fíjate cómo es la onda. Se casa con Carlota. Se van de eh, Luna de Miel a, a la isla de Madeira. Y de repente le llega la nostalgia por la chica esta, Amalia, que había fallecido y deja Carlota y se viene a Brasil. imagínate nomás. Un junior, un junior tal cual. Pues era un junior, entonces se viene y deja Carlota allá, en plena luna de miel. Y es donde se da, ahora sí que al desmadre, adquiere esa enfermedad, regresa para allá y Pues obviamente, me imagino que Carlota le ha de haber dicho: ¿Sabes que Pues yo con eso no lento. Le yeah, yo, sí no <risa> yo así no juego. <risa> yo así no juego. El chancro imperial. Y dice: No sabes ni cómo sea? culparla, imagínate, No, no, no. No, o sea, no pero toca, pero había que observar las formas vamos sí sí sí no las por apariencias a, a, a diluir el matrimonio no nada no. Sí, claro. porque había otros intereses el y dinero había, era sí sí no, el, y, el dinero sí, estaba más grande que el chancro, sí, no, y atrás, es. de eso, atrás de eso estaba eh, Leopoldo claro y claro estaba, los papás la y estaba pues toda sí, la tradición de una familia reinante hasta pues Napoleón Sabes sí. que no voy a decir nada, cabrón, pero de aquí para adelante <risa> tú solito. Tú solito, cabrón, a ver cómo le haces. Pues el otro le hizo caso y, y se, se convirtió en un pan sexual, ¿verdad? Dicen que le daba por los excesos, sí. pero bueno. No, eso... O sea, de haber andado hasta de mocasines sin calcetines, como ah, dicen sí. por ahí. Pero eso no no, vamos, esa es la figura del hombre, ¿no? Sí, claro. O sea, no tiene nada que ver con lo otro que él, él representaba. Sí era eh, todo un archiduque, sí tenía todo ese linaje, eh, y ahí es donde lo empieza a envolver ese entramado que hace entre Napoleón, Eugenia de Montijo, uh -huh. eh, que era la esposa de Napoleón III, uh -huh. que venía uh -huh. de los borbones de España, uh -huh. sí, sí. Y, y ella también siempre soñaba con que España recuperara su reino, entonces sí. por ahí le habla al oído a Napoleón III. Es un cordón sanitario aquí en Sí. Ya los conservadores habían pedido la corona para México. Oiga, pues ocupamos un emperador. Pues quién sí, es? Sí, pues este pues cabrón. Sí. Este es Maximiliano. Le empiezan a hacer el juego. ¿Cómo, cómo no ha cambiado nada, no? Bueno, esto, o sea, así es la política. <risa> <risa> o sea, ahorita que, los, que lo vas narrando así como, con, con los detalles, digo, o sea, como que podemos cambiar un montón de nombres. <risa> Y sigue más o menos en todos los niveles, ¿no? Federal, estatal, el, municipal. El, el de Marta salud me, me cayó a toda madre, Así es, estuvo muy divertido. Y ese comentario estuvo de pocas. Y luego nos metieron a la gaviota y a Ajá, sí, sí, el, sí y o sea, pinche pero gavioterío y el Otro cabrón también. Así y sí, es. Bueno, sí. Así es la política. Así es. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses. O sea, Napoleón tampoco lo hizo de buena gente. No, ni de claro, claro, claro. Había una visión. De, perdón, de Napoleón III sobre México por varios motivos uno de ellos es que Francia ya había perdido sus posesiones en el continente americano luego Estados Unidos ya se perfilaba como una potencia sí, pero iba tomando posición ¿no? iba tomando uh -huh. posición uh -huh. ya nos había quitado la mitad del territorio lo más seguro es, es que iba a terminar por quedarse casi hasta América Central sí. Y ahí hay un punto bien interesante que de repente no, no lo platican en, en, en esa historia tan mal contada, ¿verdad? Uh -huh. que es el paso en, entre los mares Pacífico y este Atlántico. Atlántico, claro. Desde cuando vino el varón Humboldt a México, ya estaba visto el ritmo de, de Tehuantepec. Uh -huh, uh -huh. Los gringos también, ya. Sí, ya habían vi visto la parte más delgada, ¿no? Para Así hacer... es. Y, y más accesible, sin montañas. Sí, claro, claro. Más fácil, vamos. Ya <coughs> para esos años en, en Europa se iniciaba la construcción del canal de Suez. Uh -huh. Entonces Francia dice, oye, pues ahorita es cuando, ¿no? Uh -huh. Estados Unidos está en guerra. Uh -huh. Le ponemos este ahí una cortina para que no siga avanzando después vamos a construir el canal interoceánico, uh -huh. ¿sí? como de inicio también, sí empezó en Panamá, en Panamá la construcción del canal la inicia Francia, nada más que no contaban con, eh, con la astucia y, y la bronca esa <risa> sí, sí, natural claro. que se encontraron claro, claro. y tuvieron que desistir de la idea, le dejaron la idea, digo perdón, la obra a los Estados Unidos. Bien el tratado magliano campo que viene de mm, la guerra de reforma que hay un paso por tehuantepec eso también es lo que buscaban eh, francia hacer ese canal luego eh, ellos decían que los españoles no habían hecho un estudio eh, ahora sí que eh, con todas las bases científicas y técnicas y guachis y guachis que usaban ellos uh -huh. para explotar las minas Que ellos suponían que estaban en Sonora y Chihuahua. Uh -huh. Y que no estaban tan errados, pues. Mm, bueno, yo creo que el litio todavía en aquel tiempo no. No, pero, pero sí, pero había... por allí iba. Por allí va la cosa. Por pues. allí va la cosa. O sea, quién sabe si hubieran, si se hubieran clavado ahí a <risa> rascarle, quién sabe qué habían encontrado. desarrollado, Ajá. ¿no? Entonces, en todo ese panorama, es que convencen, de alguna forma, convencen a Maximiliano que venga. Sí bien pero además toda la otra parte de que lo iban a recibir como decías que vino engañado que lo iban a recibir así con bombo y platillo y que todo es mundo que sí la van a ¿no? ofrecerle que venga a México pues va la clase fifi de claro. México a ofrecerle que venga porque aquí se iba a poner bien eh, chido que vuelva sí, sí sí sí entonces el señor pues ahí viene no, pues imagínate que te digan te necesitamos, cabrón. Sí, acá, vamos, ven, porque ven. sabemos que <ríe> el, la situación <ríe> este no se está poniendo bien en México. Entonces sí, van sí. por él. A ver, don Enrique, es como si ahorita los fifís fueran y le dijeran al rey Felipe que viniera a gobernar México. Ya fueron, ya fueron. No, no, que les, ya fueron. Que no. les dijeran a los de Vox, necesitamos que manden ya una fueron, delegación. Acá. Y, y ya fueron a la ONU a quejarse sí, que este pinche claro, viejo. Claro, o sea, sí, sí, sí, claro. pues es lo mismo. Ahorita vamos mismo, a ver el tema es ese, pero antes tengo que decir lo siguiente. La, la ocasión <coughs> se le presenta a Napoleón III, precisamente... Terminada la guerra de reforma, el país está en quiebra, uh -huh. hay una deuda. Sí. Sí. Y, y es y la, y la mayor de esa deuda, curiosamente, la contrajo nuestro cuate Miramón. Uh -huh. Ah, sí, tipazo también. ¿Sí? Sí, sí, ese cabrón allí nos, <risa> nos, nos endeudó con los españoles, con las embarcaciones para atacar a Juárez. Uh -huh. eh, recibió un préstamo de 6 millones de España también, para armas. Y en realidad nada más recibió dos y firmó por no, seis. Bueno, pues es o sea, que hay, todo hay trámites, hay trámites y toda hay toda cosas que se vida. necesitan toda pagar. Es que hayan, tú no sabes, es que tú, no aranceles. Aranceles. tú no sabes cómo es esa onda. el <risa> Siri, sí, y bueno, <risa> ya, ya <risa> <risa> Hay que pagar aranceles, claro, que claro, todo, todo, sea, o sea, el impuesto. No, no, tú el, quieres, ¿tú hay crees que es fácil, tú crees que es fácil. El SAT también los tenía aquí. Bien gacho. Bueno, el caso es que esa deuda parte también Inglaterra. Viene esa deuda desde Iturbide. Ajá. Sí, pues es, es que los 20 imperio? imperios cuestan. El primer, claro. ¿Y la, ¿Y la libertad también cuesta? No, no, o sea, sin ¿ah, duda sin duda. Sí, de esos cabrones? Sí, sí, y si, sí. la misma de aquí, Yo te voy eh, a costar tanta lana, me vas sí, a pagar tanto sí. Y entonces yo te apoyo entonces, ¿te vas Y a liberar? reconozco tu independencia Te vas sí, a claro. liberar de ellos, pero ahora vas a pasar Ah, claro a o sea, te Una, va a costa, te una va. libertad absoluta, ni y hasta Carlos está riendo Pero, pero una, de otro una, modo una, una libertad absoluta no hay Te va a costar una lana pero, pero de otro modo, pues, digo, no es lo mismo de ver dinero Que de ver la vida, ¿no? Exacto. Sí, claro, entonces ahí tenemos que Juárez en 1981 eh, decreta una suspensión de pagos uh -huh. de la deuda uh -huh. externa, pero es una suspensión. En ese tema, ya luego de repente muchos se pierden en: ¡Ah, es que no quiso pagar el cabrón! Espera, espera, espera. Una suspensión de pagos por dos años, en lo que tenemos el recurso y empezamos nuevamente a pagar. Exacto, él nunca dijo que no iba a pagar. Uh -huh. O sea. Debo, no niego, pago, no tengo, nada más espérame poquito. Órale, uh -huh. a Inglaterra se le debían 69 millones. Y, y, y fíjate, Carlos, este, fíjese, Marce, hablar ahorita de 69 millones, pues resulta, eh, para un país como el nuestro, que recauda chorro mil millones, pues dicen, bueno, pues págalos, cabrón. Pero en aquel tiempo se compraban las cosas con, con mm, centavos sí, y sí, hasta en sí, menos. Entonces sí, claro. era una la nota, sí, igual. Claro, claro, Sí. A España se le debían 9 millones de pesos... Y a Francia se le debían dos millones de varos que en realidad no se le debían a Francia. Fueron los bonos Jackers esos que firmó este cabrón de Miramón uh -huh, con uh -huh. ese cabrón que era suizo. Y que no, es, pero pues es que se metió el, que de, a, las, se a, en, a las entrañas del infierno, ¿no? ¿Pero, pero, <risa> dónde se fue a meter? Pero des, después se los endosó a Napoleón III. Sí, ya sí, sabes sí. que ahora, ahora nos debes a nosotros, cabrón. Entonces es. se presentan las tres escuadras sí. en el puerto de Veracruz. Y ahí es donde empieza la situación. Para esto, Maximiliano todavía no estaba en la foto. Sí, no, no, no, no, no figuraba. No figuraba todavía porque mmm, apenas vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a poner un enclave y si funciona, órale. Uh -huh. Entonces aquí, aquí tenemos unos datos que a mí se me hacen muy curiosos. Que en 1900, perdón, 1862... La población en México era de 8.8 millones de habitantes. Pasada la invasión francesa, así como después del imperio, esta se redujo a 8.396.000. O sea, estamos hablando más o menos de 400.000 muertos uh -huh. mexicanos. Uh -huh. Los historiadores no se ponen de acuerdo. Unos dicen que es una exageración, otros que fueron más. Y, bueno, vamos a dejar que sean 200.000 personas. Uh -huh. Para hacer o tratar de ser medio justos, ¿no? 200.000 muertos en una guerra donde no había tantas armas, donde no había los avances técnicos, yo creo que no deja de ser una cantidad. Importantísima. Muy importante. Sí, claro. ¿no? Si ahorita los cabrones estos de los Contras se, se asustan por 13 muertos del, del tren ese que se cayó en México. Claro. Uh -huh. Pues imaginemos 200.000. Sean las cifras que sean, o el tiempo que sea, una cantidad o una mortandad de ese tipo, pues yo creo que es muy alta. Claro. Uh -huh. Y más si se trata de, de, de alguien cercano a nosotros. Sí, por supuesto. Sí, ok. Entonces lo vamos a dejar así para no exagerar. Eh, viendo ya la intervención ya en México, eh, desembarcan 2.400 soldados de inicio los franceses, o sea, Napoleón III, ¿no? Y para la batalla del 5 de mayo ya eran seis mil, ya casi se había duplicado, ¿por qué? Porque pasó un año, ¿no? Uh -huh. Entre la batalla de Puebla, que se repliegan y empezaron a, a organizar todo ese año, Napoleón III lo emplea en pertrechar su ejército, reordenar las cosas y tratar de convencer al... Al nene, incómodo. Al nene. Al, al, al incómodo de Maximiliano, para que vete para allá, güey. Sí, pues, total, sí. yo te voy a arreglar. Ve, todo va a estar bien, tú ve, sí, ya, tú está ve bien ya está bien bonito, hay bueno, muchachas bien no, bonitas. No se equivocaba en eso. Bien. Para el término de, de, de, de la guerra, cuando ya se retiran los franceses, tienen 300 mil soldados franceses uh -huh. que okay. se ocuparon para tratar de sofocar la... La revuelta que había en el país, porque uh -huh. ocurrió un fenómeno curioso. <coughs> en la guerra de 46-48 participaron pocos estados, pocas personas y pocos recursos para, para esa defensa de, la, de lo que aún no era la nación mexicana. Claro. Pero como que ahí aprendieron, ¿verdad? Entre ellos me llama la atención el caso de. Eh, Cómo se llama Ignacio Zaragoza, perdón uh -huh. eh, él nació en Texas cuando todavía era parte de, de México, de México uh -huh. Tamaulipas cuando viene esta guerra, pues él ya no tenía patria, es decir ya su lugar de, de, origen. de origen pues ya había pasado a los Estados Unidos y sin embargo fue este, una pieza muy importante para la defensa de la de la nación eh, Yo creo que muchos mexicanos en ese momento como que les cayó el 20 y dijeron ah caray espérame, pues este llega eh, Perico de los palotes y nos pone una chinga y nos quita la mitad del territorio. Lo van a llegar estos cabrones, nos van a uh -huh. quitar la otra mitad. Pues uh -huh. entonces ¿a dónde nos vamos a ir o qué pasó? No? Y además la fila porque pues estaban los demás para también a ver qué más ah, pasaba, claro. no, o sea sí. por el sur y por el... todos los flancos, ¿no? Entonces eh, como que hay un... una situación de nacionalidad. Ahí es donde se da realmente el nacimiento de México, ¿no? Porque entonces sí se empezaron a defender. Claro. Y más por el sistema que tomaron los franceses de la guerra. Porque al principio era una guerra nada más entre los militares. Pero eso Ajá. se extendió a la población. Porque empezaron a arrasar aldeas, como en Vietnam, pues. Claro, claro, la vieja táctica, ¿no? Pues ahí más bien ellos fueron los inventores Ajá. de eso. Ajá. Sí, la, la contraguerrilla, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces el país empezó a, a, a, a levantar, por eso ocuparon más soldados. Si vemos la cantidad de soldados, que son ya dijimos cerca de 30 mil para una población de más o menos 8 millones, y hacemos una regla de 3, ahorita que somos 120 millones de habitantes, pues más o menos nos vamos a dar cuenta que había... Cerca de 300 mil soldados. Una cantidad ínfima, ¿no? Mm, si, si imaginamos este tiempo y decimos hay 300 mil soldados franceses en México, ¿para dónde nos vamos? Creo no, que, pues a la cocina, ¿no? Enchilarlos. Pues yo creo que a la chingada, pero <risa> <risa> pero si es una, una cifra importante. Claro sí, comparado con los habitantes sí, que claro. había en el país. Así es. Uh -huh. esa, esa es la, la idea que me queda. Digo yo a caray, sí se empleó mucho recurso. Uh -huh. Y sí sí le invirtieron. sí le invirtieron muy buena lana, ¿no? Entonces, ahí en, en ese, en ese tenor, pues, empieza pues la, la guerra. Víctor Hugo envía una carta a los mexicanos antes de la batalla de Puebla. Esa, esa carta nada más es un fragmento, eh, porque en realidad pues es un, algo larga, ¿no? pero Eh, leyéndola un poco decimos, eh, Víctor Hugo les dice a los mexicanos en Puebla, mexicanos, tenéis razón al creerme con vosotros, no os hace la guerra Francia, es el imperio, es importante esto, eso. Eh? Es claro, claro, claro, estoy con vosotros, vosotros en vuestra patria y yo en el destierro, valientes hombres de México, resistid, la república está con vosotros, Vuestra heroica resistencia se apoya en el derecho y tiene en su favor la certidumbre de la justicia. Os repito que estoy con vosotros. Si sois vencedores, os ofrezco mi fraternidad de ciudadano. Si sois vencidos, mi fraternidad de postcripto. Son huevos. Mm, y, y fíjate, aquí hay algo interesante, Carlos. Eh, él está en Madagascar uh -huh. porque era contrario a Napoleón III. Sí, claro, claro. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Napoleón III tenía la visión de hacer el imperio más grande que el de Napoleón el corso, el, el original, ¿verdad? Y entonces va a Indochina, va a, a no sé cuál, no sé cuántas partes y también se le presenta la oportunidad de México, bueno, pues vamos retomando pues, el continente americano uh -huh. y entonces, como decía Carlos quinto el rey chocolatero, uh -huh. en mi reino no se pone el sol, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. entonces tengo en américa tengo a y, y tengo y tengo el imperio más grande, entonces víctor hugo en lugar de decirle napoleón el grande, lo apoda y le dice napoleón le petit, el pequeño, <risa> el pequeño. Sí. claro porque además todo era también un tema de, bueno esto de los imperios pues es un pinche tema de ego, ¿no? ahora sí que qué diría freud ya que estamos también celebrando... También tenemos cumpleaños. una psicóloga. También, que, se puede ilustrar. ¿también ¿qué diría ¿Qué Freud, no? Freud, Marce? Pues eh, Freud diría que es que le bajen a su ego. Sí, ¿no? Sí, pues, pues, pues es que primero, eh, ellos este, están, Freud decía, el yo, el ello y el super yo. Uh -huh. ah, ¿Ellos eran eh, el super yo? Eh, no, ellos eran el yo. El yo. Porque el, era el ego. Uh -huh. El menos yo. Bueno, sí, sí. entonces empieza pues la, la bronca aquí en México y nos envían al conde de Lorences al mando del ejército. Este cabrón, Charles Ferdinand Latril, el conde y comandante de las puertas francesas, el 28 de abril del 1862, uh -huh. después de la victoria en las cumbres de Aculzingo. Y previo a la batalla del 5 de mayo en Puebla, escribió al ministro de guerra en Francia. Esta se me hace bien curioso. Dice, somos tan superiores a los mexicanos en organización, disciplina, raza, moral y refinamiento. Y todo lo que se les ocurra. cabrón. Uh -huh. Sí, ¿Sí? la tienen más grande también. Sí, también. Refinamiento uh -huh. de sensibilidades, dice. Uh -huh. Que le ruego anunciarle a su majestad imperial, Napoleón III. Y a partir de este momento y al mando de nuestros seis mil valientes soldados ya soy dueño de México, Andy, eso, eso eso eso, <risa> eso, eso eso era el interés, es, esos el inter. no son de codorniz, <risa> Órale. son de avestruz, y ya sabemos cuál fue el resultado, que ¿eh? se estrella ahí en los fuertes de Loreto y Guadalupe y pues se la peinaron estos cabrones, sí. con toda y su disciplina y sí. su ejército, y su ejército y de Cu que eran más bonitos y Cuatro mil sí. mexicanos detienen a los franceses y le retrasan un año su eh, dominio sobre México. Nada más. Un año. Eso le permite a Estados Unidos concluir su guerra y entonces cambiaron las cosas. Claro. Porque entonces Estados Unidos iba a tomar cartas en el asunto. Lo que le llaman la correlación de fuerzas. Así es. <risa> entonces eh, hay quien, le digo, <risa> cuando me meto a ese territorio Comanche, que es el Facebook, ahí hay cada cabrón, el otro día me decía uno, no, pues una pinche victoria ahí, que no tuvo no mayor trascendencia, y, y, y, y este, al final nos pusieron una chinga y perdimos, y, y a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, digo yo no sé qué historia leíste, ¿no? uh -huh. pero Francia perdió esa guerra, y tan la perdió que tuvo que retirarse, claro, sí, ya lo que ocurrió después con Maximiliano, bueno, pues ya fue el El extra, pero Francia perdió la guerra. Ya en un programa futuro, bueno, nos meteremos a ese tema. Vamos siguiendo aquí con el conde de... Ah, no, ya había llegado Aquile Bazain. Uh -huh. En eh, 1864, siendo bazán ya el, el que dirigía al ejército francés, el, el coronel Dupin y sus huestes desembarcan en Tampico. Pronto entrará en combate y así celebraría Bazain la primera victoria de su protegido. Porque ese vino eh, eh, precisamente solicitado por él. Porque había estado en la guerra de Crimea. Uh -huh. Y él era especialista en la contrarrevolución. Uh -huh. Entonces hay que apaciguarlos y, y, y, y traigan a este y ahora le dice. El coronel Dupan lo hace con inteligencia y grande energía. Aun cuando su salud se haya muy alterada por su larga permanencia en, en tierra caliente. Sí, pues estaba en Tampico comiéndose unas jaivas exacto cómo no? no iba a estar mal. Eh? Y, y acuérdese que aparte sí, de las jaivas había la malaria, los mosquitos, eh, eh, la, Sí, o sea, todos esos males que son propios de esos climas, uh -huh. pues obviamente que alguien que no es de ese clima, pues le ataca, ¿no? Claro. Sí. Ok, para 1864, Maximiliano, El 28 de mayo llega a Veracruz, lo que tú comentabas, uh -huh, Carlos, uh -huh. y que alguna vez ya lo hemos comentado, ¿no? Extrañamente una ciudad que supuestamente había votado por el imperio. Faltaban es los actos triunfales. Es que no lo, y los evitar, no lo puedo evitar. No lo puedo evitar. ¿Qué ¿Qué, no lo puedo evitar. cosa? Pues es que, fin, todo el mundo que sueña con un imperio vive en otro mendigo planeta. Así es. Sí, hombre. Están Así en es. otro lugar. Estamos o sea, ya por por piedad, por piedad. No, todos, por dignidad. todos los imperialistas, ya tengan en cuenta esto, hombre. Sí, hombre, y a todos los partidos opositores que andan ahí diciendo tonterías. <risa> Órale, la recepción... Según una dama de la corte de Carlota, fue glacial. La sí, emperatriz sí, sí. lloró. No, pues les dio frío en Veracruz. Imagínate ahí a la orilla del mar. Vieron ¿Cómo? hasta copos de nieve. ¿Cómo, ¿Cómo estarían de fríos? Pero Maximiliano pronunció un discurso que desmentía la realidad. Es, es, este discurso de Maximiliano es cuando desembarca uh -huh. y luego. Ante nadie, más que los que sí, fueron. con sus cuates. Los que llegaron a recibir lo que eran los fifis, y ¿eh? La bastida y. Sí, la, la este, ¿cómo? Almón. Que además sí. también, como han de ver estado de ánimo, porque, oye, imagínate estar esperando el barco. En el pinche solazo. Y, no, y a la orilla del. Y y como todos los aviones retrasados sí, y la sí, chingada. Sí, Si sí, sí. Y, sí, tener donde sentarse y todo ese rollo. Sí. Y Maximiliano dice: Bueno, yo no sé a quién le dio ese discurso, pero dice: Mexicanos vosotros me habéis deseado, Ajá. vuestra noble nación por una mayoría espontánea me ha designado para velar de hoy en adelante por vuestros destinos, yo me entrego con alegría a ese llamamiento. Pues sí, pero al llamamiento de ellos, que ah. fueron los que fueron por él. Ahora sí, como, como dicen los chavos, ¿no? ternurita. Ternurita, porque no? <risa> <risa> él, él habla a los mexicanos que están ahí en la recepción, dándole la bienvenida. <risa> Claro Pues no hablaba para todo el pueblo de, de México No, claro Pues entonces lo hubiera dicho, ¿no? Porque imagínese ¡Mexicanos aquí presentes! ¿verdad? ¡Mexicanos aquí presentes! Pues, Exacto sí. Pues sí Pero sí, no pero... conocía todavía la, la, la bueno, intensidad del tema. pero no había, mexicano. no había necesidad de conocerlos. Yo mal, creo que ni claro. sabía cuántos eran, ¿no? Ha de haber pensado, sí. estos son todos Son todos <risa> son? ¿No? Ha de haber sí. dicho, pues aquí están todos aquí Pues están no, todos. esto va a estar bien fácil <risa> Están todos mis súbditos Son como ocho cabrones claro. Y me aplauden Y sus cuates Ocho y sus cuates Me me aplauden cada tontería que digo y bueno exacto vamos a hacer sí, una imagínense los mexicanos que estaban del lado de la, de la Alta California pues ellos ni en no noregados. claro ni en cuenta ni en cuenta no ni en cuenta bien si lo ven bien vamos a hacer un pequeño eh, paréntesis, paréntesis para irnos sobre de una rolita perfecto eh, que se llama cuentos de los bosques de Viena no, no, no, no, no, no, no. Ah, muy muy ad hoc sí pues hombre quién sería <risa> es de Johann Strauss Este es Straub, ¿no? Creo que sí Y bueno, aquí Carlitos nos va a hacer favor de De darle fuego De darle fuego Y mientras nosotros tomamos aire, porque De fuego a la pista Vamos a ver qué hacemos con Maximiliano porque sí, no. exacto Todavía hay que revisar Mientras él ¿Sale? no haga nada con nosotros, todo está tan... <risa> <risa> <risa> Y menos con lo que platicamos ¿no? <risa> Así no le entro, dijo Carlota. ¿Eh? Órale, nos vamos con la rolita y regresamos, ¿sale? Venga ya regresamos y bueno. no podemos evitar imaginarnos oír esa pieza musical en el, el salón principal del castillo de el chapultepec con sí, <risa> no, no, nuestro vestidote ¿no? ah, así, este... ahí. me imagino, sí. bien vamos retomando pues el tema de Dupan que era un contraguerrillero, ¿verdad? y que iba prácticamente a sofocar pues la rebelión Eh, de los liberales mexicanos Porque ese tema Que ahorita lo, lo vamos a ver Un poquito más adelante eh, También se nos escapa Maximiliano mm, Creo que yo que no contó Con esa oposición Que tuvo Por parte de la población Él ¿sí? eh, él tenía la idea de su gobierno Tenía la idea de la ciudad de México Y de las pocas ciudades que visitó Eh, un día por ahí alguien me hizo un comentario No, nah", me dice, pues Maximiliano recorrió todo México, lo mira cabrón Ponte a leer y uh -huh. te vas a dar cuenta que nada más fue a León, a Morelia, a Guanajuato, Cuernavaca y México Le faltó venir a Guadalajara Por eso, para, para Napoleón nada más es, es, eso, eso fue lo que conoció de sí, México Pero y qué curioso, no, si te fijas, todas esas ciudades al día de hoy Tienen una coincidencia sí, hasta sí. como se dice, hasta arquitectónica, sí, ¿no? Sí, o sí, sea, sí, sí, sí. era no salir Bajío, del, del, de su espacio Bajío. de seguridad, ¿no? Son estos. Sí, pues, eh, eh, León se dice que es el Manchester, ¿verdad? Ajá. Ajá. Eh, Morelia, eh, yo creo que sea, yo no conozco España, pero tiene mucho Querétaro también. Querétaro, claro. Es una ciudad eh, colonial impresionante, sí. ¿no? Guanajuato no se diga. No se diga, claro. Entonces, el antiplano, o mejor dicho, <coughs> la meseta central, es donde él tenía, como bien dice, su zona de seguridad. Uh -huh. Toda la demás zona estaba en guerra, uh -huh. desde Tabasco hasta el norte de México. Para eso había que emplear los 60 mil soldados que había, más los... Eh, tres mil y tantos soldados belgas, porque claro. esos eran belgas, Marce. Sí, esos eran belgas y, y, y este había como cerca de cuatro mil austriacos. Entonces, Pero había que darles de comer. Ah, o sí. sea, si te los llevabas porque querías irte a conocer ahí Tabasco, pues tenías que cargar con todo tu puño de soldados ahí y darles pagarles de comer viáticos. ahí, y pagarles médicos. Sí, y, y, ¿no? y nos encontramos con que a, a los insurgentes, por <coughs> llamarlos de alguna manera, que peleaban por su país pues para alimentar cualquier aldea que llegaban ahí, pues órale, agárrale, y ahí te va el agua, y, y, y uy, uh -huh. te dejo encargados los rifles, uh -huh. y, y no se los vayas, escóndelos por allí. total que la población ayudaba claro. a los insurgentes, de otra manera no hubiera podido hacer. Claro, claro. entonces si Maximiliano hubiera sido un poquito inteligente, hubiera dicho, ah cabrón, pues mis compadres que están por aquí en Cuautla y en estas regiones, y que se la llevan a toda madre cada vez que sal salimos en la carroza imperial, uh -huh. y hasta nos aplauden, Pues no son los mismos que están allá combatiendo, ¿va? Claro. Ellos quieren otro gobierno. Y un gobierno que ya estaba definido por una guerra civil. Es decir, él viene a un país donde ya pasó no nada más por esa guerra, por un montón de guerras. Ya la habían sufrido. Ya la habían sufrido, uh -huh. entonces eh, yo creo que él vivía en esa burbuja imperial. El imperial, así es, así es. Y no se daba cuenta o no quería darse cuenta de lo que ocurría en las demás regiones del país. No, pues es que darse cuenta implicaba renunciar al imperio, ideológicamente renunciar al imperio, ¿no? Porque a un, a un, a un imperio no le importa, no le importa nada más que es el imperio. Claro. ¿no? mantener y perpetuar el imperio ¿no? eso es, eso, y entonces no eso le importa nada cualquier cosa que, que, que sea ya no digamos a favor o en contra sino cualquier cosa que salga de esa de esa lógica ¿no? de tomar en cuenta algo más pues ya rompe con el imperio. Sí, pero ¿no? sí estoy de acuerdo pero fíjate, Maximiliano si bien venía de una casa imperial él, él era liberal sí. y Napoleón III era liberal Entonces, ¿qué, ¿Qué contrasentido sí. venir a una nación que ya había tenido una guerra civil por ese mismo hecho? Es decir, liberales contra conservadores. Sí. Uh -huh. Y llega un tercero en discordia que es él y que es liberal que y sale, que ataca a los liberales. Que sale con su batía de bajas. O sea, Se Oye, sí. Oye, espérame. o sea, Yo creo que hubiera sido más correcto que él tomara otra posición Y entonces tal vez el imperio hubiera, hubiera podido de alguna manera subsistir. Sí. Pero Por lo menos que, dejarlo seguir cazando mariposas sin problemas. Eso ¿eh? hubiera sido lo más correcto. Sin que lo fusilaran. Y que se regresara a su lugar. ¿sí? País, eso hubiera sido viejito, lo más correcto. Sí. Bien. Estamos hablando de que empieza contra los franceses. En diciembre, Dupan escribía al alcalde de Osuluama, a Tamaulipas, exigiéndole diera cuenta de 50 fusiles que pensaba le habían encomendado los guerrilleros, o sea, él solo lo uh -huh. pensaba verdad uh -huh. para ocultar y puso como multa por cada uno que faltara la cantidad de 200 pesos aquí te uh -huh. vas a entrar con 200 varos por fusil por cada uno que te falte verdad uh -huh. y 10 mil, 10 mil varos si no entregas ninguno no, pues esas cuentas no checan Exacto. Entonces, entonces como que está cabrón ahí ¿Sí? entonces eh Esto era eh, eh, la pena. En caso de desobediencia, la villa entera y las haciendas que la rodean serán reducidas a cenizas. Así se tratará todo pueblo que siga fomentando la revolución en un país que no pide más que vivir tranquilo. ¿Dónde he oído eso antes? ¿Dónde he oído ¿Dónde eso antes? antes? ¿Eso es muy sí, eso como que lo sigo oyendo sí, todavía. todavía Cualquier actual. parecido con la vida real es mera <risas> coincidencia. ¿eh? Como que estos finches revolucionarios que no nos dejan vivir en paz, sí. Yes así es, entonces resulta que ante el silencio de los lugareños, que no sabían ni qué pedo, uh -huh, uh -huh. que no tenían los fusiles o se negaban a entregarlos, o cualquiera de los dos, de las dos cosas. el 7 de marzo, Osulama con una población de 2000 mil habitantes, ¿sí? ardía por los cuatro costados, es decir, ahí desplazaste a dos mil personas, que era ya lo, la implementación de este tipo de guerra de este, sucia, es. ¿no? Que, sí, que, sí, sí. Que entonces, de la que hablabas hace rato, sí. ¿no? entonces estamos hablando que hay desplazados, ataque hablando, a la población civil, uh -huh. a, así es que hay fusilados, es un lugar de disminuir, se da el fenómeno este, se empiezan a organizar claro. y entonces empiezan los franceses a batallar más, <coughs> Uh -huh. eso qué ocurrió, tú lo dijiste hace rato, Carlos. Eso implica lana, va, uh -huh. sí, para claro. mantenerlos, para alimentarlos, para traslados, ah, pum, pum, pum, pum. La cantidad de dinero que gasta Francia ya es insostenible. Ya se me hace que era más de lo que les debíamos. Mm, ya le llevaban. Pero un... por poquito, mira, eh, ellos, ellos querían cobrar dos millones de pesos uh -huh. y ya habían gastado 300 <ríe> Entonces como que Napoleón III dice a ah, cabrón, oye, es Como que algo está mal y ¿Sí? aquí. ¿Sí? No, no me cuadra, me ¿no? sí, sí, es que esa es la bronca, que para, ver, se, para eso... ser emperador no se necesita ser inteligente, ese es un problema también, que el imperio sí, tiene que revisar. Sí, sí, sí, tiene que revisar, exactamente. Vamos a checar es, esta, esta carta que le escribe Maximiliano a, a Benito Juárez antes de venir a México, ya cuando él había eh, aceptado y se le había discernido el cargo de emperador, uh -huh, uh -huh. él envía una... Carta Juárez ofreciéndole eh, integrarlo pues al nuevo gobierno imperial, es decir tú eres presidente pero no hay bronca cabrón te vienes conmigo y uh -huh. todos entre felices. los dos hacemos acá hacemos de las nuestras no no uh -huh. te digo que esto es un tema de actualidad es un tema de actualidad sí y este es un fragmento de la de la respuesta del presidente Monterrey Nuevo León ya estaba en Monterrey porque sí, ya, los ya estaba franceses, listo. Él iba, iba replegándose. ¿verdad? Saludos, raza de Monterrey. Sí, nos sí, vemos sí. la próxima semana. Eso. Allá... allá vamos a andar. Al cabrito. Vamos a ah. ir y al cabrito. Y al calor. <risa> Fíjese que está haciendo más calor aquí. No, bueno, pero aquí también está haciendo un que sé, calor. Sé que en Monterrey está lloviendo. Aquí <risa> <risa> sí. no. Pues no, no, ¿Qué estamos haciendo? Sí, allá nos vemos la próxima semana. Le dice Juárez, ¿me dice usted...? Que abandonando la sucesión de un trono en Europa, abandonando su familia, sus amigos sus bienes y lo más caro para el hombre, su patria se ha venido usted y su esposa doña Carlota a tierras lejanas y desconocidas solo por corresponder al llamamiento espontáneo que le hace un pueblo que cifra en usted la felicidad de su porvenir yo he sufrido francamente una decepción yo creía a usted Una de esas organizaciones puras que la ambición no alcanzaría a corromper. Es dado al hombre, señor, atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, atentar contra la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de los vicios una virtud. Pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad, y es el fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgará. ¡Tenga su madre! Está yo mitad. creo que eso no ni lo entendió, ¿no? O sea, ya de haber leído la carta y le la de haber, haber, guardado, madre, de haber ¿no? dicho, este Benito es un tipazo, ¿no? Yo quiero conocerlo, eh, le haber quiero dicho conocer. a Carlota, ¿no? no ¿Cómo me no, dices? Sí, sí, sí, soy amigo, de usted, no. atento, seguro servidor, Benito Juárez. Hey, ¿qué, qué, no, qué, y además de, de sí, sí, sí, sí. sí. Bueno, bueno, era un hombre de estado, ¿no? Sí, claro. y, a fina, y a final de cuentas, yo creo que Maximiliano también lo era, porque el hecho de, de hacer esa invitación también habla algo bueno. Eh, eh, no quería que fueran las cosas como fueron, es lo que trato de decir. A lo mejor, no, bueno, pues mejor aquí hay una manera, ¿no? O obviamente. Pero es una manera, creo yo, que ingenua, muy, Pues sí. Realmente por decirlo menos. fuera así. Por no decirlo de otra manera. <risa> eh, este, por suavizar, pues, la situación, ¿no? Ya a mí me eligieron, ya el imperio que está atrás de mí, mediante un tratado de Miramar que yo ya firmé, uh -huh, uh -huh. que dice que me van a entregar 180 millones de sí, francos sí, sí, sí, sí. para solventar esa, eh, eh, eh, es, ese imperio y voy a tener al servicio eh, las tropas francesas hasta que logremos apaciguar el uh -huh, país. Uh -huh. ¿Sí? Y curiosamente, los que van a pagar esa deuda pues son ustedes, cabrones. Y de pasada, los mexicanos me van a pagar a mí 3 millones de varos anuales por ser su emperador. Eso me suena como aquel muro que querían construir fronterizo y que lo íbamos a pagar uh -huh, nosotros. Uh -huh. Así, algo así uh -huh. me suena. Pero es que además puede sonarte igual? a mil cosas más, sí, ¿no? O sea, así, yo o sea, yo este fue el ah, tratado de Miramar. ¿no? Sí. O sea, un montón de un montón de políticos que dicen, "Es que nuestros esfuerzos son indispensables para", ¿no? Y la sí. gente así afuera como diciendo, "Este güey de que está hablando". ¿de ¿Qué está hablando? ¿no? hablando? Pero de todos más no la de, Dejan Irineo. Sí, sí, sí. Por claro, unos terminamos que, pagándoles. Sí, de todos <risa> terminamos pagando. Sí, fíjate sí, sí. que el rey Leopoldo, por ahí este, leí estas palabras un poquito más, un poquito menos, ¿no? Que era la visión de los imperios. El Leopoldo dice que los imperios tienen una misión civilizadora. Válgame. Entonces, aquí no la aplicaron. Porque nosotros no sabíamos gobernarnos. Ajá, sí, claro, es la, la de siempre, ¿no? Nosotros sí. somos los salvajes y necesitamos que alguien que Éramos nos Ellos eran los civilizados. paro. Ellos eran los, los, los este, civilizados sí, sí, sí. y nos iban a hacer el favor para mandarnos a este la <coughs> para que... Para decirnos cómo No, la, la onda. ¿Qué, uh -huh. qué desconocimiento, perdón, don Enrique, qué desconocimiento de la gente de México porque quien vino, colonizó, estuvo 300 años, eh, regresaron, <risa> <risa> obviamente... Alguien tuvo que educar a la sociedad. No no este no sé, ellos a qué se a qué se referían con un pueblo salvaje. Creían que iban a iban a encontrar lo mismo que encontraron los españoles 200 años antes. 300. Pues no, yo creo yo creo, época, sí, ¿no? este, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí lo pensaban. 300 del dominio, de, sí, español. De, de, de dominio español. Tienes razón Don Enrique. Sí pero, digo, ¿en qué se basaban en que ellos iban? En el en imperio. Contra... Exacto, de nuevo, sí. yo iba a decir lo mismo, es Ajá. este, es esta. Es la visión del imperio. El imperio sí, solamente sí. se perpetúa así, en donde Exacto. tú mismo te vendes la idea de superioridad, ¿no? Ajá, el educado, el bonito, el guapo, el buena onda El hábil, el inteligente, el Los demás son una bola de chairos piojosos uh -huh. que andan así votando por es, Morena. Uh -huh. Así es. Entonces, este, yo me imagino que... Acuérdese que es. ya nos dijeron que nos van a quemar ahí en el Zócalo por votar por Morena sí. que los que le vamos a Morena somos una bola de letrados que no entendemos que ni no papá entendemos ¿de ni, que no exactamente que no sabemos entonces todavía sigue esa diferencia entre sociedades ese clasismo ese clasismo exactamente entonces el, el mismo mexicano clasista que va a, en busca de Maximiliano este pues sí es, pues es el mismo que es, se cree es, el, el, es, el cuento el, el de que se cree, eh, y como habían serio, sido y como habían sido derrotados Ajá. junto con la Iglesia Pues obviamente que fueron. Fíjate. Lo consultaron yo, y, con el Papa. Pío, no. No. Yo recuerdo ahorita que lo dices. Recuerdo una vez oír a, haber oído a Monsiváis que decía algo sobre la derecha y decía no han ganado ninguna. O sea, en realidad no han ganado ninguna. No, porque somos más. Y siguen y siguen y siguen. Sí, chingando son aferrados. En esta idea, son aferrados. ¿no? Y no han ganado. O sea, no Ajá. tienen una. Autocrítica de ningún tipo, ¿no? Por supuesto, la, auto, la, la autocrítica también va en contra del imperio, ¿no? Sí, claro, pero de todos modos, si tú te pones a discutir con alguien que está en contra actualmente, está en contra uh -huh. del gobierno actual, y ellos dicen que estábamos mejor con los otros, eh, sobre todo con el gobierno panista. Sí, éramos visa éramos Entonces dices, bueno, pero ¿dónde está la trascendencia del país? ¿Dónde está la mejoría? ¿Dónde? Para nosotros no hubo. El claro. pueblo siempre es el jodido. Claro. Es el caso que nos ocupa. Exacto. El imperio dice, ¿sabes qué onda? Tú no te sabes gobernar, tú no has avanzado como sociedad, uh -huh. necesitas una directriz, necesitas un emperador que va a estar supeditando las órdenes de Francia, pero... Pero que es buena onda. Pero ¿no? es buena onda. Pero es buena cabrón. onda, o sea, no, este, no, no. Sí, no pasa nada. Cotorrea este, con los indígenas sí, y sí, sale sí. al campo. Y, llega y te y, saluda. Sí, y, y, sí, y es barrio que el cabrón. Y, exacto. se sí, sí. y baja del carruaje para... Sí. ¿Cómo estás, compadre? Y chingada, sí, sí. ¿no? Sí. Ah, porque además tenía... Hizo en esta idea, creo yo, de, de caer bien. Hizo esto de ser padrino de, de sí, gente sí, indígena, ¿no? Este por alguna relación ahí de pagarles las fiestas y hacer este tipo de cosas como para quedar bien. ¿no? Incluso Carlota, ¿no? Porque por algo se le conoce como mamá Carlota. Sí. Fue una mujer muy maternal, este a los mexicanos, sobre todo a los mexicanos más humildes. Sí, es correcto. Es sí, correcto. ella enseñó muchas cosas, Ajá. ella les dio hicieron muchas cosas. Hicieron muchas cosas para ellos. Hicieron leyes. Eh, exacto. Que al final de cuentas no todas se pusieron en práctica, pero, pero tuvieron pero de alguna manera quisieron el, el beneficio para esas personas, ah, ¿no? es cuando, correcto. Cuando Maximiliano y Carlota llegan a México ven la realidad se enfrenta a la, a la realidad de un del país, país claro. jodido pobre porque se habían levantado la guerra de independencia de la guerra de reforma este aparte de eso la bueno, guerra de los pasteles de intervención y, y, aparte que yo me dedico a la historia de la medicina es La, la, las, las epidemias, enfermedades, claro, que también mermaron claro, claro, sí, la sí, población. Sí, sí. O sea, aparte de la guerra. La población de México no sí, crecía. No sí. crecía porque había muertes infantiles. <coughs> es. este La gente no tenía. Había un, cerca de un de 40 o 50% de mortandad infantil. No, y no tenía sí. acceso a la salud no, en no general. Había, ¿no? no había acceso a la salud, no. aunque aunque no. los hospitales ya existían, pero no tenían, el, el, el hospital no tenía la connotación que tenemos no, ahorita. No, no, claro que no. Sí, claro. nada eh, ahí nada más la gente iba, ya lo hemos hablado, cuando hemos hablado sobre sí, hospitales, claro. que era nada más darles su caldito de, de gallina para que se recuperara, y si no, pues eh, iban a... Y de borrego. Iban, iban a morir a un lugar digno. Sí, <risa> ¿Alguien sí, morir? A, Dios a, santísimo. Sí, sí, pero no, el hospital no tenía, eh, lo que conocemos ahorita, el, la regeneración de la salud. Claro. Entonces, Aparte de las guerras, había hambrunas Había sequías, este, había heladas Había epidemias también y había, estaba, un hermano. había un territorio muy complicado claro. Exacto era un Montañoso muy Sin ríos navegables O sea, sí. la, el cuento ese que nos venden O que nos vendieron de el varón de Humboldt, ¿verdad? Uh -huh, es, uh -huh. el cuerno de la abundancia, uh -huh. bueno yo creo que este cabrón era divino, ¿verdad? iba a saber que iba a haber petróleo y, y que <risa> iba, a haber, <risa> iba a haber litio y plata y la chingada, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, nos hacen ese cuento eh, cuando en realidad México era un país muy complicado, uh -huh. muy complicado porque sus costas Eh, como ya lo hemos mencionado muchas veces, el paludismo, eh, la fiebre amarilla, el tifus, eh, sí. era era era, era eh, el pan de cada día. Sí, claro. Aparte, este una mortandad muy alta. Muy, una, una mortandad alta. Eh, la gente que vivía en la costa, si se ha fijado o ha leído documentos, Carlos, yo creo que sí estará de acuerdo conmigo. Las salidas al mar eran limitadas. Sí, claro. Claro. Era lo que yo hablaba en una clase sobre historia de la Nueva Galicia y decía, bueno, la Nueva Galicia se, se emperró y dijo, yo voy a formar mi propio este reino para contrarrestar al de la Nueva España. Sí, claro, uh -huh, el comercio uh -huh. era... Sí, no, sí, pues era lo, lo único lo que te podía salvar. ¿Y a no? dónde? Pro, Guadalajara nada más comerciaba con Zacatecas <coughs> o con Guanajuato, pero este dónde estaban las costas, las costas estaban llenas de piratas uh -huh. o simplemente el, el, el, el, el las enfermedades las enfermedades, claras, no, pero ¿no? simplemente el virreinato eh, de la Nueva España no permitía uh -huh. el comercio marítimo a través de las costas de la Nueva Galicia por es decir correcto algo. es claro. correcto, pero ya en este en la porque había intereses que ya Francia los había los había tomado sí por, ¿sí? sí o sea nosotros sí. nosotros realmente siempre fuimos una Colonia, aunque ya teníamos eh, ante las naciones que México era Ajá. un país independiente. Es un círculo vicioso, sí. ¿no? Sí. Es decir, Así la no historia es cíclica, se repite en, esferas, en diferentes ¿no? momentos. Uh -huh. Nos encerramos en ese en ese círculo de que tú no puedes comerciar esto, sí. porque luego hasta estarán... la fecha yo te hago un embargo sí, económico. Sí, sí, y claro, exacto, exacto. Entonces, el único puerto manejable eran dos puertos. Hacia el Pacífico, Manzanillo y, y sobre todo Acapulco San Blas era más importante sí, que Manzanillo Manzanillo y, era muy pequeño en y ese a, tiempo Y hacia el Golfo, pues Veracruz sí. Así es y, y las costas de la Nueva Galicia, bueno, pues solamente San Blas pero, También estaba el puerto de Acapulco, ¿no? Pero sí, son, pues donde son, llegó la son, nave de China Son, son, son aguas sí. más complicadas pues Sí, pues una bahía Así es, entonces eh, San Blas y Manzanillo Sí, ¿son eran, la, er, eran, eran las salidas al mar uh -huh. por donde comerciaban sí, sí San Blas sí. tuvo una importancia grandísima en, sí. en un sí. primer momento sí, así, mi sí. teoría es que la perdió por los jejenes, ah pinches bichos sí Son y es insoportables. que volvemos a lo mismo no había cómo repeler a lo mejor este tenían conocimiento de herbolaria y decían bueno pues me frotó algún tipo de, de hoja donde yo sí, repelo sí, sí. a los animales Pero pues, pues volvemos al paludismo, sí, transmi sí, sí, eh, que sí. transmitido por un mosquito, eh, por eso la, la fundación que hicieron los españoles de Guadalajara en el puerto de, de Compostela, pues no funcionó, porque era precisamente el, el calor insoportable, claro. luego que estos güeyes no se bañaban. Claro, claro. Entonces, pues por eso, <risa> no, nada, nada que ver, nada que ver de Compostela, ahí no hay puerto. Pero los españoles que llegaban... No, no se bañaban, no se o bañaban. sea no se bañaban tan seguido pues sí. como, como obviamente se bañaban pues pero no tan seguido como… Ay ah, en los arroyos se bañaban, cómo no… Sí, no. pero… O sea... Mira, nada más… En los nada más. Le voy los recordar... arroyos corrían sí, cuando se acercaba. Lea… También… ¿Cómo se llama el libro de las cartas de, de Hernán Cortés? Ah, no me acuerdo. Uf, Son no me... las cartas de contratación, algo así. De Hernán Cortés le escribe al rey y le dice, es que la gente nativa de aquí tiene una infección en la piel porque se bañan hasta dos veces al día. <risa> sí, sí, sí eran, sí eran aseados los cabrones. <risa> pues, los, sí, los cochinos sí. eran los españoles. Entonces, ¿no? volviendo al tema de, de Maximiliano, si él hubiera venido hacia a explorar las costas de este lado del Pacífico, pero pues no lo dejaron llegar. O es que ya lo hubiera no existe. En historia no. No. Bien, vamos a ¿Las retomar las cartas aquí. de relación. Las cartas de sí. relación de Hernán Cortés. De hecho hay unas que también escribe Pizarro en Perú, sí, la conquista sí. de Perú. También muy similares. Muy interesante esas, también. Tan, esas están más cómicas todavía. Sí, claro, claro. Sí, pero este, no sé, yo creo que a, a Maximiliano tenía buenas visiones, no lo dejaron llegar. Lo mismo, hablábamos de Carlota. ¿Llegar a dónde? Eh, a donde él quería a, donde él, a que su imperio prosperara. Okay, a, a donde él políticamente. Podé, podía, podía alcanzar. Okay. Carlota este <risa> vio por la gente más débil que fueron los niños, las mujeres. Maximiliano eh, también. Sí, pero Carlota de una manera más maternal. Vamos a educarlos, vamos a darles herramientas para que ellos un puedan poco hacer... como la primera dama, ¿no? Exactamente. Ahí surgió eh, la, la, la, la, la, imagen, no, la imagen a lo mejor de la primera, de la primera, dama, primera dama, ¿no? Concha Lombardo. No por eso, pero a lo mejor en la en el ide en el imaginario. Es que ya venía, ¿no? Por Concha Lombardo ya se se proclamó primera dama primera dama de, de, México, de México, pero va. Pero sí. basada, como dice Carlos, basada en la ideología de con Carlota. Es, con, con, esa, sí, claro. con esa visión. De hecho, no sé si se le comenté. No, primero fue con Charles Lombardo y luego no, Carlos, Pero Carlos. no se le ocurrió el DIF porque no, se no, hubiera sido ahí. Pero, pero era prácticamente eso. Era lo mismo. De hecho, no sé si le comenté que el árbol de Navidad llegó a sí, México es, gracias uh -huh. a Carlota. Sí, pues no tenía nada que hacer. Demonios. Pero bueno. pues es que ella hace una un sincretismo entre los nacimientos que se ponían aquí uh -huh, y en uh -huh. México y allá. Pues vamos combinándolo con, con algo con europeo. Arbol. Que es el árbol de navidad uh -huh. Para darle sentido de nuevo, a, de hecho, a nuestro mandato ni siquiera es europeo, es celta sí, bien, es el... Vamos a, a irnos a esta parte Para ver si podemos Irnos de bajadita al, al final del programa no sí. En 1866 Napoleón III retira su apoyo Económico al imperio de Maximiliano Que ahí fue donde es La otra etapa de sí. ellos no uh -huh. Y el ejército en un año Se retirará se de México eh, Es decir, no va a ser Ya nada más ya me voy y ya estoy avisando que ya no hay lana para empezar porque, y si lana porque no se, se puede dar un poquito en darse cuenta de que las cuentas ya no, ya no le daban las cuentas y luego segundo porque Maximiliano también eh, fue un constructor sí había que remodelar el castillo de Chapultepec Ajá. había que hacer la, la ruta que ahora es eh, el paseo de, el la, paseo reforma, de la reforma wey. que también costó un buen billete claro eh, Entre los lujos del palacio, entre sus obras de beneficencia que hizo Carlota, como bien lo dice, porque sí lo hicieron. Sí, sí, claro. sí lo hicieron. O sea, pero eso lo hicieron nada más en su entorno. Claro, pues uh -huh. como Marta, No había otra forma. Como la fundación es, de Marta es, Sagún, pues ah, igual, igual, sí, igual. Es que, sí. es que igual. hay una explicación. O sea, el país está en guerra. Uh -huh. También ellos no podían salir sí, claro. de ese reducto. Claro. Uh -huh. Sí, sí dictaron leyes que eran en beneficio de los pobladores más desprotegidos. Uh -huh. Sí, es uh -huh. cierto. Porque existen, y, y obviamente esa, esas nuevas ideas políticas, yo pienso que poniéndole un porcentaje, yo creo que el 60 o 70% venían de Carlota, uh -huh. también de Maximiliano, no era ningún tonto Maximiliano, era una persona instruida. Sí, y pero no, no le interesaba ni... igual, no. era diferente. De, de hecho, cosa, el, ¿sí? el, el, el cibaco va una vaca allá con la India bonita, uh -huh. a pasársela a toda la uh -huh. madre y cazar mariposas, uh -huh. y mientras la que reinaba o la que mandaba era Carlos. que respondía, sí. Porque ella, ella era, fue educada para eso, ¿no? Además. Además. Pero aquí hay algo bien interesante. <coughs> Antes de partir a Europa, en busca de apoyo, ...que es la lana para poder sostener Seguir. el imperio uh -huh. el ejército... Uh -huh. ...Carlota escribe a Maximiliano... ...pues bien... ...ahora digo yo... ...emperador... ...no se entregue usted prisionero... ...en tanto haya aquí un emperador... ...habrá un imperio... ...incluso... ...aunque solo le pertenezcan seis pies de tierra... <risa> Esto más bien me parece un mandato, ¿no? Un mandato real. Sí. O, y medio o, gacho, o, ¿no? O un mandato, un mandato conyugal. ¿verdad? Mira, cabrón, tú no te vas a mi, tú <risa> lado porque No le saques, que, ¿no? Así porque de, yo digo oye, que no. Oye, porque pero además. vas a a pie, firme que te. Pero a... además así de no le saques, cabrón. <risa> <Sí>. ¿no? <risa> no me vayas a venir con <risa> otra enfermedad venérea. <Sí>. <risa> y entonces, eh, eh, Carlota parte a Europa a buscar ese apoyo. Sí. Porque ya Napoleón les, les había dicho ya. Nada no tonta mismo. tampoco. No, hay, hay, dos, hay dos situaciones ahí, una es esa, va en busca del apoyo eh, de Eugenia de Montijo, de Napoleón III, de su padre, que su padre era muy rico, de el Papa Pío IX. sí, esa es una parte, y la otra parte es que ya iba embarazada, entonces, Jesús bendito. Pues, Salió con su ya, domingo 7. Ya, ven, ya venía una bendición. Por. Exacto. Ya sí, venía. pero no era de Maximiliano. Pero, Maximiliano pero, era. No, bueno, pero pues, ¿cómo pero va a ser de Maximiliano? Si Pichi Maximiliano también andaba ahí arrastrando eh, quién sabe eh, qué no cosas. Se pues, no, todo, no, no se puede no, tener todo. No se puede tener todo. Oye, no, este... no, la, no la podemos culpar. No no, favor, no, no, no, no. Ni la estoy juzgando <risa> tampoco. <risa> no. Lo único que. Si antes se tardó. Es que aprovechando esa coyuntura dijo: ¿Sabes qué? Yo aquí me pelo. Nadie se da cuenta que me voy. Eh, eh, pero además, claro, claro, pero además... Y aprovecho esa onda pero además también apoyo, hay comunicación ¿no? por ahí con la madre. ¿La madre de quién? De ella. ¿De Carlos? Sí. Ah. Sí, claro. Que le dice, aquí los cocolazos se van a poner medio bravos porque no te vienes para acá. Pues, sí. Como pasa en todos los conflictos matrimoniales, y pregunta, ¿no? Mientras, ¿no? Pues mientras, mientras, mientras vente, vente para acá, sea, vente a, que la que casa, a la casa. es tu casa. Es lo lo que, así es, cabro. sí, claro, claro. Ya estando en Europa... Carlota escribe otra carta que esta a mí me parece muy interesante. No la transcribí toda porque es muy larga, ¿no? Pero un extracto nos dice, considero la cesación de la tutela de Francia como una gran suerte. Tan grande que puede compensar la ayuda material y de dinero. Sé de buena fuente que también los Estados Unidos te reconocerán. En cuanto vean que eres el soberano independiente de México, pues la doctrina Monroe uh -huh. no se opone a los imperios, cosa que no es cierto. ¿no? no es cierto. Tan pronto como el Partido Liberal de México vea que tú te quedas en el país, ¿se someterá a ti en bloque? Tampoco es cierto. Tampoco. No, no le fue bien. Y entonces será todo motivo para que los Estados Unidos y Europa desconfíen de una monarquía fundada no. en la voluntad del pueblo. Claro. Que, que tampoco, tampoco es cierto. Es cierto. <coughs> Pero bueno, ese es el discurso, ¿no? Eh, la nación mexicana cesa de existir en el momento en que tú la abandones y no se pueda gobernar ya independientemente. Juárez representaba a la nación hasta tu llegada. Desde aquel tiempo eres tú el defensor de la independencia de todos los mexicanos. Pues solo tú reúnes en tu mano los tres colores de los partidos de que está formado Pues sí, Esta es visión es mesiánica... <risa> Esta visión mesiánica, ¿no? sí, pero además si te fijas también si la contrastas con la con la, por ejemplo el discurso de llegada de Maximiliano, pues esta tipa tenía todo el contexto político sí, claro. para hacer una declaración política. Sí. Ya señalamos que nada de lo que dijo tenía ningún sentido, pues, como todos los políticos ahora, sí, no sí, sí, claro. pero era la declaración que tenía que hacer, pero fíjate, más, más allá de eso que es muy acertado tu comentario. Porque al final de cuentas es un discurso político. ¿verdad? Sí, claro. Sí, o sea, claro. te lo digo, Juan, para que lo entiendas, ya, claro, Pedro Claro, claro. Sí, te lo estoy diciendo a ti, Maximiliano Emperador, para que se lo digas a toda esa bola de cabrones claro. que tú eres el chido, punk. Pero además también te estoy enjuagando el frasco. Así Porque es. yo ya estoy del otro lado del charco, ¿no? Entonces, pues así viene a toda madre. No, espérate ahí, espérate ahí, espérate ahí, quédate, espérate. Sí, pero esa es la otra parte que te iba a comentar, que les iba a comentar, perdón. Después de esta carta, Carlota, ¿en lo que es? bueno pues entonces nada raro yo digo para saber el momento justo en que se desconecta pues está muy complicado claro. Pero yo al leer esto me doy cuenta que es, es, es fuera de toda una realidad independientemente de lo político sí, es claro. fuera de toda una realidad claro. yo creo que también ella ya había perdido la realidad claro. o la dimensión de claro. lo que estaba ocurriendo lo que pasa es que ella tenía problemas con sus lóbulos parietales y luego <risa> <risa> le dicen que estaba loca <risa> No, pero, pero es de nuevo. Pero pero es de nuevo sí, claro. la visión imperial. O sea, sí es una parte de locura, pero también es una parte de su formación. ¿De su formación? ¿De su formación? O sea sí, sí, es que sí. no o sea, estaba tan desconectada claro, de la realidad. Claro, y además su formación, o sea, su formación política se lee fácilmente, ¿no? Sí. Sí. Pero además, bueno, pues también estaba sosteniendo al imperio. O sea, este asunto de decir que Que el imperio se termina, bueno, el cuando momento vaya, en el que tú te no vayas. Se, ya nos cargó la chingada. O sea, bueno, por Dios, ¿quién lo puede espérame. creer? ¿Quién lo puede pensar? no, Pues solamente no, un, y más, un, y más un, un emperador. País, ¿no? Más en un país que ya tenía un proyecto de nación, porque de repente perdemos de vista los que son partidarios de, de, de Maximiliano, de Napoleón o de los imperios. Perdemos de vista que los imperios ya iban en decadencia sí. luego. Eh, los liberales ya habían ganado una guerra. Sí, sí, sí. Y ese era el proyecto de nación y ese era el proyecto de gobierno que existía. Allá. Sí, y ya se estaban debatiendo cosas importantes para la vida de la nación. Ya se habían debatido desde antes. Sí porque, sí, sí. porque ese proyecto viene cuando la revolución de Ayutla que derroca a Santana, que se convirtió en un dictador, por eso lo derrocan. Así es. Y como todas las revoluciones tienen que reformar las estructuras sociales políticas y legales ya nos habíamos dado unos buenos chingadazos. sí sí y, y ya se había hecho un congreso Sí. ya se había debatido la constitución de 1857 Así es. Así es. hecha exclusivamente por los mexicanos que fueron vencedores de esa guerra que eran los liberales pero curiosamente también fueron convocados los conservadores como ahora lo hacen en el congreso que se agarran a chingadas claro, claro. y quieren que se apruebe la reforma eléctrica y una bola de pillos cabrones pendejos este dicen que no porque las energías limpias pues eso lo veríamos reflejado después en el recibo de luz es lo mismo uh -huh. ya hubo un congreso constituyente ya hay una definición de nación y entonces y un debate eh, previo y un debate previo sí Entonces llega eh, eh, el imperio y quiere terminar con, es, con, ese, con, esa, con esa situación que viene arrastrando México desde su formación. Sí, claro. Fueron cerca de veintitantos y presidentes que nada más Guadalupe Victoria terminó su mandato. Llegaba uno y lo tumbaron Guerrero y luego llega Gómez Pedraza y total que no había una forma de gobierno. Finalmente parece que ya iba a haber una forma de gobierno. Sí que había consenso, por lo menos en ciertas cosas pues, estructurales que, elementales, ¿no? Sí. Y, y como lo, la concepción de la república, pues, que no es cosa menor. Y lo exactamente, lo estructural ahí es una república federal, laica y democrática. Así es. Entonces, dentro de un imperio, eso no puede existir. así es. No puede existir porque el el es soberano, es absoluto, no, no a, no. y todos los demás somos súbditos. Y en una república somos ciudadanos. Así es. Entonces, esa pregunta a veces yo se las hago allá en el territorio con mancha y se le digo, bueno, cabrón, tú, si tú quieres ser súbdito de quien sea, bueno, pues es, es, es tu elección, está bien. Hay muchos países que todavía tienen monarquías, claro, ¿no? Sí, claro. Pero fue mediante o una revolución o un consenso o una forma de gobierno que ha trascendido. Sí. Malo bien. Nosotros somos una república federal que en ese momento se estaba instituyendo. Sí, claro, se estaba fraguando. Y para bien o para mal, somos una república federal y laica, y somos ciudadanos. Sí, claro. No somos súbditos. Entonces yo prefiero quedarme este de ese lado. No, no, bueno, y, adem y además también revisar el costo de la historia, pues, es decir, no, no, no podemos retroceder en ese sentido, ¿no? No se podía porque ya venían, pues, en decadencia los imperios. Pero digo, a partir de la Revolución Francesa. Pero digo, en un presente, o sea, no podemos así como decir, ah, este, no, pues, mejor nos regresamos. No, no, no, no cabrón, no se o sea, costó sangre, costó mucha, un proceso muy largo, muy tortuoso, guerras, caro, hasta si quieres, ¿no? O sea, un montón por todos lados, pues, ¿no? Sí, claro. Entonces. Entonces, Bueno, pues también tenemos que ser conscientes de esa historia y de ese pasado y entonces a partir de ahí representar y reconocer nuestro presente, ¿no? Bueno, es, es, ese discurso que acabas de dar me gustaría que lo dijéramos ahí en, en el Senado cuando estén. Ah, yo pensaba en el socalo los, de, los de, ahorita pares, me voy al Zócalo. cabrones para que entiendan. <risa> no, que pues entiendan esa, claro. lo que es la democracia. En un imperio no puede haber democracia. No puede no. haber, es un contrasentido. No, no puede haber. Entonces, esa era la pelea que tenía Juárez y los liberales en contra de ese imperio. Es un proyecto de nación contra otro proyecto de nación. Lamentablemente, para la causa de Maximiliano, bueno, pues salió perdedor. No podemos meternos en el intrínseco, en, en, en, en el rollo de qué hubiera sido si Maximiliano queda. Bueno, pues, Yo no sé cómo hubiera sido la forma de gobierno, porque no soy adivino. Eh, bueno, pero tampoco es un debate tan profundo, o sea, porque es esta cosa como de quejarse de, sí, bien dice se lo hubiera, pero, pero, o sea, como esta idea de no reconocer lo que sí hay también, ¿no? O sea, no, no, no puede ser, pues, no puede ser que pensemos que una monarquía nos hubiera brindado mejores resultados, ¿no? No puede ser, ya señalamos varias, en varios momentos, ¿por qué? ¿No? Claro. Porque el imperio vive en un sueño. Claro. Y solo se mantiene de un sueño. Ese es como su principal. Y ellos son los dueños de todo. Así Hay acordarnos es. que acordarnos que, que, que, el, que el, el emperador es soberano, y es dueño del territorio, de las aguas, de, de, de, de, de, esa, esa idea medieval. Claro, y por Porque muy buena onda que sea, no, por no muy bueno que ser, no sea, no. Ser buena onda. exactamente, por mucho que muy buena onda que sea, no pueden ser todo lo buena onda que necesitamos que sean. Bien, pues este muy suave ese, ese, esa reflexión, ¿no? Eh, bien, Mariano Escobedo y el Ejército Republicano toman Querétaro, ya lo habíamos eh, visto en el programa eh, anterior, y, y hay, un, hay, hay una cosa que sí quisiera leer, dice, frente a las voces que pedían clemencia desde el lado republicano se ejercían fuertes presiones, obviamente, pues claro. estaban en guerra, ¿no? Claro. Florencio López del ejército de Oriente le comunicaba a Juárez que la tropa enardecida pedía esas vidas, no como venganza, sino como justicia y ejemplo de los dominadores de todas las patrias bueno Siempre nos va a quedar la idea de que si lo fusiló, que no lo debió de haberlo hecho. ¿Por qué lo hizo? Pues porque había, había bases legales para hacerlo. Claro, había, había una claro. ley que había sido dictada por Juárez en funciones extraordinarias hace cinco años. sí Y obviamente Maximiliano... No lo creo tan tonto con esa capacidad que tenía. <risa> Yo y, tengo y, mis dudas. ¿eh? Y con el, mmm, Era despistado. Sí, pues, por eso era, digo tengo mis dudas. Sí era, de, <risa> sí, era despistado. Pero obviamente, si ya Juárez le había contestado en esos términos, y ya había un mandamiento que le decía, si tú te unes a un ejército extranjero y atacas por la vía de las armas la patria, vas a ser juzgado... Y hay pena de muerte. Uh -huh. Más claro ni el agua. O sea, no, no puede ser que no supiera. Es más, Carlota se lo dice en la carta. Sí, sí, sí. Tú ahí sí. te tienes que quedar y aguantas, Carlota. Y aguanta. y digo, porque la carta es muy extensa. Hazles ojitos. Ahí tienes que estar. Bien. Nerdo de Tejada, que era ministro en aquel tiempo de Hacienda, creo, escribió: Lo poco que había que administrar. <risa> los, los tres para los liberales. Los había. tres pesos que había, <risa> él era el que los administraba y los repartía uh -huh. estrictamente a ProRato. Pobre cabrón. A Juárez al año le correspondían 32 mil pesos, algo así, como sueldo, cuando podía cobrarlos. Sí, pues sí, Porque generalmente no había lana, ¿verdad? Y Maximiliano. Ni transferencias electrónicas, además, para cacharlo ni, ni nada. <risa> ni firma electrónica, eh. ni nada. De este, eh, Maximiliano recibía 3 millones de varos. Para todo su su... su... su... rol su... esfuerzo, para recompensar sí, su esfuerzo. Sí, sí sin pues, me expresé mal. <risa> bueno, Lerdo de Tejada escribió, el perdón a Maximiliano pudiera ser muy funesto al país, porque era conocido lo de su variable carácter. No habría gran posibilidad de que se abstuviera de otra seducción. El gobierno ha pensado antes y ahora con el mayor detenimiento. Los peligros del perdón, las consecuencias de la muerte. ¿Quién puede asegurar que Maximiliano viviera en Miramar, a donde la Providencia lo llevara, sin que suspire por el regreso a un país del cual se cree el elegido? Ser pues el emperador. Y a lo mejor si se va y por alguien le dice, oye pues yo te financio, regrésate y vamos a hacer la vida imposible otra vez a estos <risa> cabrones. <risa> Hubiera seguido la guerra. ¿verdad? Sí. Eso hubiera sido lo, lo, lo más seguro y algo que me parece muy interesante que dice el Herro de Tejada dice qué garantías pudieran dar los soberanos de Europa de que no tendríamos una nueva invasión para sostener el imperio eso que sí es fíjate eso sí eso sí mm, ahí ahí creo yo fíjate Carlos fíjese Marce que, que ahí creo yo que hubiera podido existir una posibilidad de que Maximiliano no hubiera sido fusilado ajá ¿Por qué? Porque si los imperios de Europa dicen, oye, ¿sabes qué? La neta, tú, pinche Napoleón, eh, eh, la regaste gacho, cabrón. Sí. ¿Sí? Pero a ver, vámonos dando unas garantías a, a esos pinches salvajes de que ya los vamos a dejar en paz. Uh -huh. ¿Qué garantías quieres? Sí, ahí, ahí nos faltó que nos enviaran eh, una delegación europea para que... A ver, pinche Juárez, pues no la chingues, cabrón. Pues cómo vas a fusilar a, a unas burgos, Pero un poco nos vas, a, nos vas a hacer quedar mal, cabrón. Ajá, sí. A ver, claro, vamos buscándole claro. una salida. Sí, sí, sí. Vamos una, negociando. Vámonos negociando, cabrón. A ver, ¿cuánto <coughs> se ha gastado en la pinche guerra? Bueno, pues a nosotros ya nos costó tanto, pero mira. Pum pum pum. Algún arreglo. Y deja que Maximiliano se vaya. A lo mejor. Eh, no ocurrió así, ¿verdad? como Como dicen los los eh, amantes de la de la leyenda esa de Justo Armas que, que no lo fusiló <risa> y que, sí, sí, que sí. realmente como era masón lo que no era cierto, Maximiliano sí, sí. no era masón eh, por ahí Carlos Loretta era menzón, eh, era menzón. <risa> Carlos Lores de Mola hizo un montaje, lo fusilaron y luego ya. Ajá, sacar. exacto, exacto. Ahí, o sea, ahí se vacaciones libró, es, sí, De vacaciones, sí. Ya lo fusilamos al cabrón. <risas> lo, y, y, exacto. No, yo creo que, que también a, a los imperios de ese momento, pues les faltó hacer una negociación diplomática, ¿no? Lo que pasa es que lo dejaron. Sí, pues lo abandonaron. Lo abandonaron. Sí, lo abandonaron, lo dejaron a su suerte. Y ahí es donde donde donde este pues lamentablemente. Dejan un problemón a Juárez. ¿Qué hago con este cuate? Si pero, lo dejo ir, quedo mal con toda esta gente que me ha seguido durante dos guerras. Pero pero yo creo que Juárez no dudó. No, Juárez no. Juárez, Juárez era implacable, ¿no? Era él implacable. era muy autoritario. Y muy claro. Es que era de leyes. Sí, y exacto. Acordamos que él era exacto. ministro de justicia. Y en, en su época de juventud fue un abogado brillante. Porque sí lo fue. Sí. Fue dos veces gobernador de su estado. ¿Sí? Entonces él tenía una visión. Sí le sabía más o menos. Sí le sabía más o menos <risa> al gobierno. Sí. Sí. No era un improvisado, porque aquí tengo otra otra observación. Generalmente nosotros eh, vemos la historia y luego comparamos, hacemos este un juicio de valores y luego ponemos y luego se hace para acá, ¿no? Uh -huh. Se desbalanza ahí el asunto. Y yo creo que se minimiza hablo así por mi muela, eh. Hay una muela que se hace así, que se minimiza también, que se minimiza eh, haciendo menos pensantes y menos conocedores a los mexicanos, como siempre, es decir, nosotros como mexicanos decimos, no, nah, pues siempre perdemos porque somos bien pendejos, llegaron los wingos y nos robaron, vamos al mundial y nunca pasamos, <risa> y, o sea, tenemos esa... Esa actitud eh, Es una mentalidad derrotista digo yo <risa> sí sí Y no nos ponemos a pensar que Juárez Era todo Un abogado consti Constitucionalista uh -huh. Era eh, Ministro de la Suprema Corte eh, Los liberales Que lo rodeaban Él era el menos brillante A lo menos en su figura pública Pero había poetas Escritores eh, Legisladores y legisladores de la talla del migromante, uh -huh, eh, periodistas uh -huh. como, eh, ay, ahorita se me escapó el nombre, mmm, Riva Palacio, un poeta dramaturgo, obras de teatro, o sea, no eran ningunos tontos, uh -huh. eran gente muy estudiada también, como Melchor Ocampo, la mayor biblioteca de ese momento, en, en, ese, en ese siglo, la tenía él, y curiosamente, Los libros que se editaban en Francia o en Europa, lo más actual, vamos, a él se los enviaban y él ya los tenía en su qué vida. Qué curioso, ¿no? Qué contradicción también. O sea, esto también señala estas, estas otras actitudes o esta otra gente que debió haber estado en el Imperio que no era imperialista, ¿no? Uh -huh. Buscando esta idea también de romper, ¿no? Y son estos contactos que se hacen a fin porque por, como por qué mandarle los libros, ¿no? Bueno, precisamente, eh, eh, si nosotros nos recordamos, eh, casi a todos se nos vendió la idea que la guerra de independencia viene por los enciclopedistas franceses uh -huh, y que Hidalgo uh -huh. ahí se <ríe> sí, inspiró sí. y la chingada. Pero no, esa es una parte. Sí, claro, claro. La otra parte está con Estados Unidos que logra su independencia primero que nosotros. Uh -huh. Luego, España para ese momento también ya había una corriente liberal. Sí, claro. ¿Por qué? Por la constitución de Cádiz. Sí. Estábamos contextualizados, digamos. Bueno, por decirlo menos. Por, ¿no? o sea, por, por, lo, como... por lo menos es, esa, esa población que tenía el recurso, que sí, y sí. tenía la educación, sí. sí la tenía. Porque aquí hay otro otro dato, vamos. El 90% de los mexicanos eran analfabetas. Sí. Uh -huh. pero el otro 10% sí se había gente, leído todo lo del otro 90 si eran <risa> si eran gente pensante sí. si eran gente que tenía una idea de nación sí. que no eran eh, como de repente la gente que era hacer ver o, o, o los contrarios a, a los liberales o a Juárez dicen no esas bolas de pelados cabrones pues ganaron por suerte no no ganaron por suerte no, no, claro, claro ganaron porque porque ellos tuvieron la resistencia De soportar a un imperio. Y de vencerlo finalmente. Y, y al final de cuentas lo vencieron. ¿verdad? Entonces, bueno. A ver, vamos a ver. Después de conocer el veredicto que le condenaba a muerte, Maximiliano comenta a su médico de cabecera. Estoy contento. Altamirano me ha dicho que el gobierno liberal dejará vigentes algunas de mis leyes. Esto a mí se me hace también bien interesante. Porque... También ellos tenían una visión de Estado, de, de, de gobierno, eh, una de sus leyes decía que se prohibiera el trabajo a los menores de edad, porque nosotros al igual que China, al igual que los países con mucha población o, o, o, o poco, poca tecnología, usan mano de obra, uh -huh o sea no son máquinas, Nos claro, nosotros claro, no, teníamos, no, no estábamos industrializados, entonces qué hacíamos, bueno pues poníamos a los chilpayates ahí a, a, a trabajar y eso a, a Carlota y a Maximiliano les parecía, les parecía algo, algo que no era propio, bueno pues no era propio porque ya estaban más avanzados que nosotros y esa ley viene a aplicarse en México Hasta casi 50 años después, o 60, ay, mi muela, mm. 60 años después. Entonces, que sí tenían una visión de gobierno, sí, que eran muy avanzados, sí, sí lo eran. Eh, otra, otra ley eh, le regresaba a los naturales sus tierras. Claro, no, no fue para todos, pues eh, el, el, el, la zona que dominaba eh, el imperio pues nada más eran cuatro o cinco estados y Maximiliano se dio la tarea de decir, oye, ¿sabes qué? pues aquí vas a hacer una tierra comunal para que estos pueblos y estas aldeas pues tengan su nivel. fíjate, vivero, fíjate que a mí me parece que lo único que los pudo haber diferenciado o que les sirvió como para diferenciarlos de otros imperios este, monárquicos o no sino como, como los gringos o como otros, otros este, otras naciones me parece que es el arte Ah, sí. ¿No? Sí. La convivencia, bueno, pues Austria, digo, no, no, no. No, canta tan malo, no, no es chale. cosa menor en, sí, el, en claro. el tema del arte, ¿no? ¿no? no. Y la convivencia con este tipo de cosas me parece que es lo único que los pudo salvar, entre comillas, un poco en este sentido, para para estas cosas, ¿no? Como para estar viendo que ya te van a matar y decir, bueno, no pasa nada, qué bueno que estas leyes van a, van a quedar y estoy muy contento, ¿no? Cuando estás a punto de que te lleve la chingada, ¿no? Sí, claro. El caso es que se, se chingan a Maximiliano y entonces nos vamos a, a brincar hasta su segundo, eh, el segundo momento en que lo embalsaman porque hubo dos veces. Ajá. Eh, de Querétaro el cadáver es enviado al hospital de San Andrés en México uh -huh. y llevado al hospital de San Andrés, pues era un convento, entonces había su capilla, había su pequeño hospital. Como había como... relación. Claro, sí. eh, para que se le volviera a embalsamar porque lo hecho en Querétaro era defectuoso y Juan de Dios Pesa escribió un poema titulado La calle de Psicotencal es a propósito de la capilla que antes era, tú debes de saber muy bien de, ¿Y de ese Andrés? tema, la, la capilla de San Andrés sí. es derrumbada después porque la gente iba ahí Sí, porque, cada vez que... porque dijimos ya tuvimos suficiente con un pinche loco para que queremos más, ¿no? a, a, a, a, a ver que ahí había estado Maximiliano ajá, y llevar ajá. su veladora y la chingada sí, sí, y que nunca no fuera un... haber sido este el, el gobernador más, uh -huh. y dice saben qué, pues no esto se acabó, derrumban sí. esa capilla y se abre la calle de Calva. Uh -huh. bien, cuando Dios pesa escribe y ahí estaba aquel cadáver limpia la faz, roto el pecho ...como una lección terrible... ...como un inmortal ejemplo... ...de... ...claro... ...la poesía es mucho más larga... ¿no? Claro. ...y alguien más por ahí escribió... ...el hermoso príncipe rubio... ...oje azul... ...de frente lisa... ...página en blanco que no enturbia un dolor... ...luenga y en dos partidos su barba fluvialmente desborda en su pecho su dorado esplendor. Órale, oh, este iba No, pues sí, casi parece, no se nota. Parece que sí era partidario de... Como de, que sí sufrió. <risa> el caso es que se lo victiman. Y, y también quiero mencionar, para los que les gusta un poco la lectura, que yo no leo ni madre, prefiero quedarme... No, quedar, no quiero quedar ciego, mejor me quedo de burro. Pero este eh, lo escribe un maestro en Derechos Actual, es el historiador José Manuel Villalpando, que hace un libro que se llama El juicio de la historia, y habla precisamente de los juicios que se les hicieron a, a Maximiliano Miramón y Mejía. Uh -huh. Está interesante porque eh, eh, el maestro toca diversos temas, ¿no? uh -huh. entre ellos el de Carlota, entre ellos la situación política, que, o mejor dicho, geopolítica del momento. Porque también de repente ahí dicen nos escapa... Eh, eh, en nuestra historia que nos han dictado bueno pues ya nomás llegó este cabrón porque Napoleón se lo trajo y entonces ya llegó de emperador y estos este, mexicanos bárbaros lo fusilaron no, sí. hay todo todo una secuencia o una cadena de eventos uh -huh. que fueron orillando por la geopolítica a que llegara Maximiliano a México claro al único que no se le informó Y el único que no sabía ni qué era onda. El que no sabía ni qué pedo. Era el interesado. Era el interesado. <risa> era el interesado. Pues es que lo peor que caso es que ni era el interesado, ¿no? no pues, <risa> era el prestanombres. El, el... prestanombres. Era el mm. que menos enterado estaba. Ajá. Él venía a una nación. Él venía a formar un imperio. Porque todos los mexicanos lo habían llamado. Y todos los mexicanos ni siquiera <risa> sabían que existía ni no sabía el que existía. Ni lo conocían, no, sí. No. Entonces, eh, este, hay una película, ustedes se van a acordar, de, de este Wallace, ¿verdad? Que anda luchando por allá en Escocia. Ah, sí, sí, y sí, todo sí. El rollo es. Corazón ese. valiente. Y, sí. y luego resulta que uno de los contrarios hace un pacto con él y dice, ¿sabes qué? Yo me voy a unir contigo. Y hacen el arreglo, y pero en el campo de batalla, el papá... Sí, los traiciona. Retira, retira las tropas uh -huh. y este mismo, este, le da viada a Gualas para que se vaya. Regresa enojadísimo a Inglaterra y llega y azota al papá ¿verdad? contra la pared. Uh -huh. y ya el papá tenía lepra uh -huh. y le dice, bueno, ¿por qué me engañaste? Y le dice el papá con toda la sangre fría del mundo, uh -huh. no, yo no te engañé. Uh -huh. Tú te dejaste engañar. Así ¿Eh? es, así es. Ah, lo mismo ocurrió aquí. Pesaron más tus títulos. Así es. Lo mismo ocurrió él se dejó engañar, porque si hubiera sido un poco más inteligente o un poco más eh, con los pies en la tierra, pues se hubiera informado cuando regresa Lorenz a, a, a, a, uh -huh, a, a uh -huh. Francia y oye, qué bronca hay allá, cabrón. no sabes que nos ¿Cómo pusieron está una la madriza uh -huh. porque uh -huh. esos cabrones no nos quieren. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Por eso, ah, pero... Ya está exagerando, capaz que hubiera podido venir no en un por, con, porque con esta soltura sí que tenía para, para y los medios no y todo en una de esas te hubiera podido venir a ver qué onda sí no así como me mismo. voy a ir un mes antes así sin que nadie sepa nada como para ver cómo está la cosa ¿no? Sí, sí, para sí, ver sí. qué pasa con estos sí, cuatro ¿no? fal... bueno pues es que también como buen emperador él quería su recepción como como que es el tema de que la gente de que tengas bueno, quien te haga las cosas no exactamente como marca el protocolo bueno pues eh, ya nada más por mi parte decir que el maestro en su libro nos habla de los motivos pues ahora sí que los motivos del logo ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué lo fusilan? Bueno, pues la aplicación de una ley preexistente. Ya lo hemos uh -huh. mencionado uh -huh. yo, por mi parte, hasta el cansancio. Ya estaba ese decreto y bueno, no había forma. Se, por puso, lo menos, de, se puso de modo. Por uh -huh. lo menos, jurídicamente, no había forma. Claro. pues. Eh, también tiene la voluntad de un gobierno de cumplirla. Juárez, en ese sentido, era implacable. ¿eh? Y no podía no serlo. No podía no serlo. Pues imagínate, en una cosa tan seria que dijera, bueno, pues la vamos a mandar de regreso, no pasa nada. No, Es que pues, ya había ¿cómo? hecho un decreto sí, él ya había hecho un decreto eh, como presidente eh, en funciones pues <coughs> extraordinarias uh -huh. la constitución del 57 no operaba en ese momento no había congreso uh -huh. para que lo juzgaran a sí, sí, Emiliano, sí, sí. como él lo pidió ¿no? Yo, mis cargos son políticos ¿quién podía juzgarlo? el congreso o la suprema corte y no existía, no existía ninguna en de ese momento, uh -huh. la única manera era lo civil Y ya Juárez había hecho un decreto, entonces no puede ir en contra de, claro. de, de, de lo que él ya había de su propio cinco años antes hecho. Tal vez si, si los monarcas uh, por ahí... Negocian. A, a la mejor, pero no hubo pues... La, si nos mandaban un kiosco más grande. Eh, uh -huh. Se dio la oportunidad de defensa <risa> de los inculpados, eso es cierto. Y su juicio sí me llama la atención porque fue público uh -huh. y fue un juicio oral. A lo mejor es el primer antecedente Ajá. de esos juicios, Uy, juicios ¿no? orales. Ajá. porque en México no existían los juicios orales primero este, como en el oeste era la ley del revólver uh -huh. tú me lo hiciste cabrón y, y, el la, que dispara sí. primero. y la constitución poroco. del uh -huh. 57 quería evitar eso quería sacarnos de ese México eh, atrasado y tal vez un poco salvaje uh -huh. para meternos a, al orden constitucional, un estado de derecho una república federal uh -huh. laica Y democrático. Entonces se estaba instituyendo la república. Bien, eh, Marce, ya vamos a llegar al final del programa. Un último comentario, por favor. Bueno, a mí me queda claro, a mí en lo personal, que tengo que leer Noticias del Imperio. <risa> sí, de <Fernando risa> del paso. Sí. Pues, este, y yo sigo defendiendo mi postura. Eh, Maximiliano venía con buenas ideas, con buenas propuestas. No se le permitió desarrollar todo lo que él tenía en mente. Y. Eh, y finalmente se y lo Y finalmente, es, pues, sí, soy imperialista de closet. Ahí está. <risa> mira, ahí está. Pero de Maximiliano. Nomás. Ah, Nomás bueno. no del de los ojos azules. Nomás el de los ojos azules. Y no sí, ya leímos. Bonito. Precisamente el príncipe rubio, el, ¿El príncipe, príncipe rubio, rubio? ojiazul. No, o sea, lo, a mí lo que me queda eh, claro, bueno, pues es como incongruente que venga alguien eh, a gobernar de, como un impe, con un imperialista, pues un emperador teniendo ya una república. Sí, claro. O sea, ya está lo contradictorio aquí claro. en, estos, en estos dos... Está fuera casos. de contexto. Está ¿no? fuera de contexto de toda por realidad. Eso, exactamente, o sea, es ilógico. Así Juárez es. actuó como tenía que Así es. actuar. No podía o sea, actuar de todo. No se le juzga ni a Juárez ni se no, le juzga no, no, a Maximiliano. No. La historia sí fue y pues acuérdense que si hemos llegado hasta donde estamos es porque ha habido sucesos históricos como importantes como claro, estos. Claro, claro. Uh -huh. Muy bien este un último comentario carlos por no favor. pues este quizá también pensar que, que era injustificable o sea que bueno podemos tener ciertas simpatías con algunas cosas ideológicas generales muy generales en el sentido de particular de maximiliano pero bueno, los, los imperios en la tradición de la historia y en lo que nos han enseñado es que son unos hijos de la chingada Así es. casi dos ¿no? y entonces uh -huh. este jamás y de ninguna manera se justificará bajo ninguna circunstancia la imposición de un imperio En esas circunstancias, ni en ningunas otras, ¿no? Por o más sea, encantadora que fuera. Claro, carlota, por, más, por más. Y, y, y por más, eh, por más az, elegante y gallardo. Por más azul pueda... tan particular que tenían los ojos, ¿no? Que hasta los europeos se, se sorprendían y decían: ¡Ay, qué ojos tan azules, qué azul tan especial, ¿no? Sí, sí bueno, sí. pues por, sí, sí, es con que todo y eso. Él nació así. Así es. Y así ¿Qué? tenía que morir. Y con le, todo, gustaba, con le gustaba todo... la canción de Soy, así. Soy así, <risa> así dale, Entonces, dale, este, dale. con todo y eso, bueno, pues la historia nos marca cómo va la onda. No, y, y, y, Y, y la historia eh, tú bien lo sabes Carlos eh, como Marcela como yo no la podemos cambiar no, ah, no ya no ya está no o sea yo a veces que te digo que me meto a ese territorio Apache chingado donde todos quieren que la historia sea como ellos quieren no no se puede <risa> no, no se puede la historia así así lo Entonces, dictó no se puede no se puede modificar cuando uno dice no se puede modificar la historia entonces no. empezamos que juárez era un traidor eh, santana era un traidor y, y fulanito era un traidor simplemente porque ya no pueden modificar los hechos entonces claro. qué vamos a hacer vamos a ponerle una etiqueta a juárez y vamos a juzgarlo como traidor no y luego lo peor del caso es que cuando se acaban los argumentos empiezan las ofensas empiezan las cosas personales lo vemos ahorita y eso sí, claro creo que no es correcto sí Hay que darle la justa no, dimensión. Pero además, la historia nos enseña, pues. O sea, no podemos permanecer. Es decir, la historia toda no no no no es nada más un pedacito o sea Maximiliano es un referente de una situación en particular es un pera, todo pero de, que tiene de todo el antecedente es como bueno. unas como estas fichas de dominó no que se van cayendo Así tiene es. un presente el día de hoy pues no y una validez actual no que sí. nos tiene que servir como referente pues no claro. tanto él como Juárez no uh -huh. y entonces bueno pues no no podemos también hacernos tontos en ese sentido no sí, no claro. podemos hacer lo que hizo Fox y Marta Sagún pues no nunca. no o sea porque ya lo sufrimos Ese es otro recordatorio, ¿no? Esta visión de imperio, esta visión acá Nice, los bailes en el, en el castillo de Chapultepec otra vez, ¿no? Sí, porque de hecho esa era la idea oh, claro, de, pero, de Fox. Pero además eso pasó, pues, ¿no? Hicieron una fiesta. Pues lo primero ahí. que hizo Fox fue quitar todos los cuadros de Juárez. Es o su sea, tercer imperio. ¿no? O sea, sí. eh, no podemos ser ingenuos, ¿no? Y pensar claro. en este rollo, ¿no? Por más bonita que sea la música para bailar ahí el Vals, ¿no? Ahora, <risa> sí, ¿no? ¿Sí? no. pues nos retiramos y yo me quedo con esa idea de... Marta Sagún y Fox, me sí. pareció brillante. Sí. sí y sí, nos pues veremos en 15 está. días. Muchas gracias. Cuídense. Gracias, cuídense. Hasta luego. Faltó la foto. Bye, del... bye, bye. Ahorita no la conocemos. Ahorita no la Gracias, este, Carlos. Me acordé ahorita de Fox.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 Oh oh oh oh La la la la